A través de la aplicación K855-2611804 Vía WhatsApp 553, pandita 553 7263482 En este viernes fin de semana No te quedes sin hacer tu probation Y estoy en Querétaro a través de la mejor 92.7 Ahí está el buen Edgar ¿Qué onda Edgar? Buenas noches, ¿cómo estás carnal? Bien, muy bien, muy bien, pandita ¿Y tú, ustedes qué tal? Pues muy bien, a toda máquina, contento de recibir tu llamada desde Querétaro. ¿Ahí vives o qué onda? Ah, toda la vida, de 37 años. Ándale, pues, o sea que eres eh, queretano de hueso colorado. Oye, ¿y ¿le vas a los gallos o no? No, le voy a la América, Oh, Gracias por marcar eh. adiós, compadre. <risa> adiós. <risa> <risa> ¿Cómo alto? Todo iba muy bien, Edgar. Ya cuando mencionaste que le vas a la América, chintrona. No, no palita, es que soy honesto, soy honesto. Pues sí, pero pues eres un pobre tarima, pendecuar. Ya mejor platícame tu bromita. ¿A ¿Quién le vamos a hablar, Edgar? Ok, Palita, gracias. Mira, le vamos a hablar a mi hermana. Ella se llama América. Mi hermana se llama América. Ra, es... ¡Ra, ra, ah, ra! <risa> ra Se trata, se trata de lo siguiente. Okay. Este, de tres semanas de tres semanas para acá la he venido trabajando porque uh -huh. ella es muy de ir a Rosarios ella este, ¿Sí? le gusta mucho ir a la iglesia ella es más grande que yo por un año pero le he estado diciendo que he sentido miradas a mis espaldas cuando ando solo cuando ya vengo de regreso más que nada en las noches siento miradas siento que me van a hablar siento que alguien me va a tocar la espalda Y este y luego por ejemplo en el día, como mi mamá tiene un, un negocio de comida, uh -huh. este ella le ayuda a mi mamá y luego de repente yo la saco del, del puesto y le digo, "Hermana, ¿qué crees que que mi hija este en las noches habla, pero yo inventándole cosas?", o sea, porque claro, yo tenía claro. planeado todo esto. Qué chido. Y obviamente obviamente no sabía que iba a pegar mi broma, pero qué bueno que ya pegó. y este y ella me ha dicho que no es no es normal digo que no que eso es normal que no me explique que esas son ánimas porque en su grupo que ella va de ánimas este a ella le explican todo eso yo siempre que me hablan de eso obviamente Soy como X, o sea, creo, pero me da risa, y me da risa, pero no creo, ¿me explico o no me explico? Sí, sí, perfecto, sí. No, es que se ve que la vida entre ustedes porque ella dice que ve ánimas de la América, o está cañón. No, Oye, no, no, no. Pero, pero a ver, ¿tu hermana América es, digamos, muy devota? Muy, pero oh. muy, exagerada. O, ¿O será que le hace a cuestiones de brujería y eso? ¿o no, no, no, no, no, no, no, ella es mucho de, de ir a la iglesia Okay, es de bota, es, es de bota, no es de tacón, es de bota no, es de, no, para nada es de bota Okay, ok, muy creyente Ajá, entonces yo lo que le quiero decir es que este, he estado viendo, digo, he estado sintiendo miradas Y ahorita le voy a decir como que voy manejando y le voy a hablar así como miedoso, como tímido para que ella me diga de cosas Entonces este le voy a, le voy a empezar a cambiar la voz, igual y tú me puedes ayudar con unos efectos, para yo voy a hablar normal, ¿qué pasó hermana? ¿Cómo estás? Y ya que estemos en la plática, le voy a decir oye hermana es que eh, me están hablando. Y así como cambiando de la voz, ¿me explica? Okay, no, es que mira, ya te entendí. Tú lo que quieres hacer es la broma del Poseidón. <risa> ya te entendí, o sea, tú quieres que nosotros te apoyemos para que te cambiemos la voz y hacerle sentir como que si las fuerzas del mal te, te están apoderando de ti, ¿sí me sí, entiendes? Como que, como que están adentro de mí. Okay, perfecto. Vamos a preparar. No sé si podamos hacer alguna grabacioncita, mi querido David. Este, mira, lo que vamos a es Te voy a pedir que hagas un diálogo. Esta es una, es una broma muy bonita, pero es muy difícil, es complicada. Okay? Porque tú vas a tener que ir llevando un, una conversación, un hilo, una historia de todo lo que me estás platicando, que creo que la tienes. Ajá. Ahorita te voy a pedir que me grabes un dialoguito para que de repente nosotros te saquemos de la llamada y lo que tú nos platiques ahorita... Se lo empecemos a reproducir, pero obviamente con otro tono. ¡Ah, no! <risa> Órale va. Y va a llegar el momento que yo me voy a meter y voy a empezar a decir cosas y metemos viento y metemos ahí un chorro de cosas. Pero, pero para esto vamos a necesitar mucha coordinación y aparte de todo también vamos a necesitar, carnal, que te pongas bien las pilas, no nada más de que me siento bien, no me siento bien. No, no, no. Si estás ahorita ahí en la calle donde estés, Que sientes frío y que ves sombras Y como que te espantas Y de repente que tienes ganas de vomitar Etcétera sí, o sea, Tenemos... le, voy a, le voy a decir, este por ejemplo, también puedo meterle Que voy manejando Pero le voy a decir, hija Se, se está tocando el claxon, obviamente Ella no ve que yo voy a tocar el claxon, lo voy a hacer sonar Pero le dice, mira, se está escuchando el claxon Y yo no lo estoy tocando, hija Yo no lo estoy tocando Ok, me parece perfecto ¿Sí? bueno Pues vámonos, vámonos primero a, a la grabación, ok Ok Este, entonces, haz de cuenta que ya empezó la, la bromita, empieza a hacer un, un diálogo, una narrativa de todo lo que más o menos vayas ahí platicando con, con tu hermano. ¿Estás listo? Sí, sí. Bueno, pues échale carnalito, para que nosotros podamos aquí hacer la situación. Así okay. que a la de tres viene tu diálogo. Una, dos, tres, vas. Es que siento, siento que alguien me está viendo. De hecho, estoy volteando a los espejos, hermana, y... Se alcanza a ver sombras. De verdad, estoy viendo muchas. Siento que alguien viene sentado, güey, atrás de mí. Ayúdame. De verdad, hermana. Estoy bien. Hermana. Hermana, de verdad. Estoy sintiendo que alguien me está tocando. Tengo mucho frío, güey. Tengo mucho frío. Ame. Ame, ¿me estás escuchando o no? Ame. Ya no te oigo. Ayúdame, hermana, güey, no mames, se está apagando las luces del camión sí, Hermana, güey, güey, de verdad tengo mucho frío, güey, estoy temblando, cabrón, estoy temblando, no quiero que me pase nada Listo, listo, oye, lo primero que te diga, no le digas, ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ok, perfecto. Mira, esto lo vamos a utilizar para nosotros, este, ir haciendo cosas. Bien pendiente Ajá. que de repente te vamos a decir vas tú, voy yo, este, de repente va la grabación, de repente entras tú, de repente yo voy a entrar, este, con ahí el proceso así de la voz media acá y vamos Ajá. a rifarnos. Así que vámonos con la broma del Poseidón. ¿Estás listo, carnal? Pues en directo desde el Panda Cool Center. Buen fin de semana. Las bromas están en tu show. Mi nombre es Alberto No. Albertano Santa Cruz Y quiero mandar un saludo Para toda la banda cábula del Panda Show Las bromas en el Panda Show Claro música La mejor FM mm, Bromas Saludos a la gente de Querétaro que nos escucha por la 92.7 Y también a través de Claro Música mm. Bueno. ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué pasa, hermana? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ah, es que no te escuchaba. Estaba lejos o qué? Es que le estoy dando la biblia al bebé Dani. Ah, okay. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. ¿Qué estás haciendo aparte de dar la biblia al bebé Dani? Nada más que eso. Ah, ¿no fuiste tu rosario hoy? No. Ah. Oye, güey. Este... que Y ya ves que, de lo que te platicaba, güey, lo que estuve platicando hace como tres semanas, ¿te acuerdas? Ajá. Este, ¿qué crees? Que antier y ayer, güey, otra vez, claro. ¿A poco sí? Sí, güey, y este, lo peor de todo es que ya es más seguido, güey. Charlie cierra la ventana de acá, por favor. Es más seguido y este, pues la verdad, eh, eh, tengo un chingo de miedo, güey, porque... Mira, al final de cuentas yo vengo manejando y, y yo me hago pues obviamente el fuerte porque traigo gente. Pero ahorita, por ejemplo, voy manejando y voy solo, güey. Y uh -huh. lo peor es lo peor es que cuando voy solo es cuando pasa. Wey. Ah, ya. Yeah. ¿Me explico? Vez que yo te había dicho, era que yo te había dicho, este, pues no sé qué está pasando, hermana, no sé qué me está pasando, pero, pues. Tú sabes, güey, que, que yo siempre estuve arriba, güey, y, y pues yo les ayudaba mucho y pues sí. siempre doy todo por ustedes, güey, por ustedes tres, a pesar de que soy el chico, siempre pues doy todo por ustedes tres y más por, pues por ti, hermana, y pues no sé, güey, no sé qué me está pasando, que voy de bajada, cabrón, y voy de bajada, y, y quiero levantarme, y quiero levantarme, y voy de bajada, entonces, este, mira, por ejemplo, ahorita, güey, ahorita siento que alguien me va a agarrar la espalda, güey, pero... Sí, güey, voy solo, voy manejando acá por Salitre, güey. Está todo oscuro. Ajá. Pero, Haz de cuenta que ahorita voy, tem voy manejando, pero voy temblando, cabrón. Voy temblando y, este, no sé si es mi imaginación, o no quiero ni voltear a ver los pinches espejos porque, oh, tu puta madre. Siento que me van a agarrar el hombro, güey. Siento aquí... ¿Tienes miedo? Sí, güey, tengo mucho miedo, hermano. Tranquilo, güey. No pasa nada, tranquilo. Vas a repetir lo que te voy a decir. Ah, espérate, espérate es que ¿sabes qué es lo que pasa? este ahorita por ejemplo, mira, los coches van a un lado de mí, güey, pero siento que me voltean a ver los choferes, güey, como que siento, siento este así las malas vibras, güey, y de verdad voy bien despacito porque presiento que voy a chocar, güey, presiento que algo me va a pasar, hermana. Y necesito Defina. que me adquire, wey, Tranquilo, Necesito que me ayudes, güey, porque. A ver, espera que Me siento bien mal, hermana, me siento bien mal, güey. Tú no sabes. A mí no me habían pasado esas mamadas yo nunca creí en esas mamadas. A ver, a ver. Tranquilo. El miedo es lo, lo peor que puedes tener ahorita. El peor, el miedo es el demonio, hermana. Ayúdame. Hermano. Ayúdame. Revuelta. Ayúdame. Primero que ayúdame, nada. Ayúdame. Ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! En el nombre de nuestro Señor Jesús y con el poder de su preciosa sangre... ¡Tranquilo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Tranquilo, Amé. Amé. tranquilo Amé. Escúchame, hermano! ¡Escúchame! ¡Déjame! Cállate. ¡Escucho! ¡Cállate, pues! ¡No hables! ¡No hables! ¡Te estoy hablando ya. yo, güey! ¡Amén! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Es que, América! ¡América! Te ¡Estoy escuchando! Escúchame. Escúchame, siento que alguien me está agarrando la espalda, güey Sí, hermano, sí, tranquilo Siento que alguien me está agarrando Tranquilízate y oríllate si puedes Es que no puedo porque traigo el tiempo encima Pero no te alebreces, tranquilo Soru, rez un padre nuestro Amé. en el nombre de nuestro Amé. señor, hermano Escúchame Te escucho Escúchame, Escúchame. Es que me Escúchame. están... Güey, te juro vengo solo y veo a alguien allá atrás sentado, güey Estoy viendo que alguien viene sentado y no hay nadie conmigo en el camión. No hay nadie conmigo. Amén. Escúchame sí que por estoy favor. Estoy escuchando. se está apretando el claxon y yo no lo estoy apretando, güey. Sí, se hermano. está apretando el claxon. Amén. Sí, escucho voces, güey. El... el padre nuestro. Estoy no. escuchando voces fuertes. Sí, hermano. Amén. Amén. Amé. Sí, tranquilo Amé. Sí. Amé. Amé. Hermano, tranquilo, hermano No pasa nada, hermano Dios es que está contigo, siento, hermano Siento que alguien me está viendo Dios está contigo De hecho, estoy volteando a los espejos, hermana Y me alcanzo a ver sombras no, De verdad La madre se muchas... con su Siento madre, que alguien hermano. viene sentado, güey, atrás de mí Sí, hermano, tranquilo. Ayúdame.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 Hermana, verdad, entrego este espíritu, estoy sintiendo que alguien me está tocando Tengo señor, mucho frío, güey, tengo, tengo mucho frío te se lo entrego aplastado, amordazado, señor Para que tú le de este lugar Que le tengas destinado por toda la eternidad Amén, amén, amén Estoy sintiendo que alguien me está tocando Tengo mucho frío, güey, tengo mucho frío, frío. Gloria a tu Amén, amén, amén. ¿Están, ¿Están escuchando, no? Amén espíritu, se... sí, Amén sí. Amén hijo aquí estoy contigo no estás solo nuestro señor te acompaña se, y nuestro Amé. señor te guía nuestro señor te, te, te bendice yo te Amé. escucho perfectamente Amé. Dios te ama Dios Amé. te ama hermano Amé. Dios te ama hermano Amé. Amé. Dios, nada puede más que nuestro Señor nuestro Señor te bendice nuestro Señor te Llamo. guía nuestro Llamo. Señor te Llamo. ama Llamo. Llamo. Eres de ¿Le nuestro le Señor, le tú le eres de le le le Dios. Le nada, te oigo. hace, nada, nada, nada te oigo. hace Señor, nada, nada, nada, nada, nada, nada, mi nada, nada, nada, nada, nada, mi, mi. nada, al Amé han... me estás escuchando, no? Sí, hijo. Sí, Amé me estás escuchando, no? Sí, sí, sí, sí, Amé me estás escuchando, no? Te escucho, hermano. Amé. Mí... Amé te a mí me estás escuchando, no? Yo sé y a la estás... a, mí me, estás... a mí me estás escuchando, no? no sí, Ayúdame, ¿no? hermana. Sí, Ayúdame, hermana. Sí, hermano. te asesucito. Dios está contigo y está conmigo. Nada mi hermana. te toca, hermano. Nada te toca, nada te surbe, nada te espanta, hermano. Nada te surba, nada te espanta, hermano. Nada, nada te turbe, nada te espanta. Aléjate, Satanás, aléjate, mi hermano. Ayúdame, hermano. Ayúdame, hermana. Ayúdame, hermana. Muy no mames. En su nombre, Señor. Hermana, hermana. Hermana. hermana, hermana. Ya, hermana. Tranquilo, tranquilo. Hermana. Ya, ya pa, está pasando. Ya. ya. Tranquilo, tranquilo. Nada se puede. Nada se espanta en el insecto. Hermana. Se El Señor y todo el mundo puede. El Señor y todo lo el mundo puede. Tú no eres nada. Tú no existes, tú no puedes por no, nada, nuestro Señor te aplanta y nuestra Madre Santísima se burla de ti, porque tú no tienes poder, todo el poder que tiene mi Madre Santísima. En el cielo y en la tierra todo lo puede nuestro Señor Jesús. Todo lo puede nuestro Señor Jesús. Todo lo puede nuestro Señor Jesús. Nada, nada puede contra nuestro Señor, y menos Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es Dios. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, la ahora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Padre Mario, llena eres de gracia, el Señor es por bendita eres y bendito eres. De Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Al contemplar la bondad de Dios mi salvador Porque ha puesto la Armada, Face, hermana. Hablamos, amos, hermana, hermano, hermana, hermana Hermana, ame, ame, escúchame Hermana Hermana, hermana Hermana Ame, escúchame Escúchame vale, Escúchame, tímame. hermana, escúchame, escúchame ya Ya, ya Sí. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo. ¿Qué pasó hermana? Gloria Amén. Mande. ¿Qué pasó? Te estoy marcando, te estoy hablando y güey. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Amén. Mande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Estaba yo marcando y me dejaste en la. Me dejaste en la llamada Ay, güey. ¿Qué, hermano? Güey, me estoy, mareado, estoy mareado. Descansa pero... tantito. ¿Dónde estás, hermano? Aquí en. Aquí en la parada, en el, en el camión, güey, de, para empezar. ¿Vas a empezar? Pero estoy. Ahora, ¿qué crees? ¿Por qué estoy aquí, güey? Estaba bien, yo aquí bien. en la parada y ahora ya estoy acá por San Pedro. Mm. Te la boca bien seca, güey Sí, hermano te estaba, te estaba yo marcando ¿Y por qué me dejaste en visto culera? ¿Te dejé en vista? Pues sí, te estoy, hermanía, hermanita Hermanita y, y no no te escuchaba, no te escuchaba nada Nada, nada, te escuchaba Y yo estaba, hermana Y estaba escuchando que le dabas El de la mamila al Dani, no sé qué ¿Qué hay que hacer o okay? qué? Pues no sé, ¿tú? ¿Vas, ¿Vas a empezar tu viaje? Ya, es, es que es que he hecho un mixto, güey. hice un ah. un mixto y este, ahorita voy a empezar otro. ¿A dónde vas a ir ahorita? Al parque. Uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Y qué estás orale? haciendo? Pues dándole su vida a Dani. Ah, órale. Está bien, hermanita. Está bien. Ya ahorita empiezo en, en 12 minutos, ya empiezo mi viaje. Ahora le carna. ¿Cómo ves? Está bien. ¿Oyes? <ríe> es que siento... Siento que alguien me está viendo. De hecho, estoy volteando a los espejos, hermana, y... las alcanzo a las sombras. De verdad. Estoy viendo muchas... Siento que alguien viene sentado, güey, atrás de mí. Ayúdame. De verdad, hermana. Estoy bien. Hermana. Hermana, de verdad. Estoy sintiendo que alguien me está tocando. Tengo mucho frío, güey. Tengo mucho frío. Ame. Ame, ¿me estás escuchando, no? Ame. Ya no te oigo. Padre. Ayúdame, hermana. Güey, no mames. Se está apagando las luces del camión? Venga. Hermana. Güey, de verdad tengo mucho frío, güey. Estoy temblando, cabrón. Estoy temblando, no quiero que me pase nada. ¿Sabes quién soy yo? Tú no eres nadie porque nuestro señor te aplasta y nuestra ¿Sabes madre. Santa, ¿Quién soy yo? Tú no eres nadie. Nuestra madre es la reina del cielo y ella tiene poder. Yo sobre soy ti. grande. No eres nada. Mi madre te aplasta. Ella te aplasta, me pertenece. Y te aplasta. Dios te salve, María. Amé, ayúdame, madre, manita. Amé, gracia. amé, amé. Escúchame, amé, escúchame, amé. amé ¿Eres... ¡Ame! ¡Tengo que preguntarte algo, Ame! ¡Ame! ¡Ame! dame por favor, Ame! ¡Ya no te oigo! ¡Ya no te oigo! Ayúdame, hermana. Oye, no mames. Se está apagando las luces del, cam cam del camión. ¡Ya no te no oigo! ¡Ya no te no oigo! ¡Ya no te oigo! ¡Ya no te oigo! ¡Ya no te oigo! Amén. <risa> Amén. nuestro contra la perversidad y la Dios man Tengo mucho frío. ¿A me escuchando, ¡Ridícula! Yo solamente te preguntaré. Amén. ¿Quieres que te demuestre cómo yo me río de ti? Dicho... La cabeza estructural de hasta los soberbios abrazos derriba del trono a los soberbios. A, este, a, los ines, a los poderosos los, bien, polio, los bienes, y a, visto, a hablar, y a todas. Hermana. Hermana. ¡Ame! ¿Por qué me estás cotorreando, güey? ¿Qué está pasando? Nada, hermano, no está pasando nada. Es que de repente estoy hablando contigo Y de repente escucho otra voz Y de repente estoy diciendo Hermana, Barrio Escúchame y, y, y ya no te escucho a ti Escucho como un niño Y escucho afame, creo O no sé ¿sí quién Yo te estoy hablando y no me haces caso cabrón? Estoy como loco Platicándote de, ¿eh? Pásame mi este hijo Que está en mi repisa Te digo que te estoy hablando y no me haces caso Te escucho ...te estoy diciendo que qué traes... ...que te estoy hablando y hable... Y, ...y me pones en el, la musiquita de tu teléfono... ...de espera, güey... ...y luego ya vuelves a hablar... ...y ya te estoy hablando... Estoy en el cuarto. ...y no me haces caso... ...y te escucho... ...pues es que el Dani no me, me deja, obvia. hermano... No, ...es que no me haces caso... ...ahí nada más pones tu musiquita y todo... ...no se vale, a mí ...no me haces caso... ...nada más pones tu musiquita... Y no me haces caso, ame, no me haces caso, nada más pones tu musiquita, no me haces caso, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, no me haces caso, no me haces caso, nada más pones tu musiquita, no me haces caso, no me haces caso, no me haces caso, escúchame, escúchame, escúchame, una pechuca, una, ame, ame, ame, ame, ame, no me haces caso, no me haces caso, no me haces caso, solamente pones tu musiquita, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, cómo se oye el Panda que es una broma, ame. Hermana. ¿Ame. estás Oye, ame, estás en la mejor allá en Querétaro, es una bromita de la radio, no es cierto. ¿Ame? Hermana, escúchame. no te voy a tocar, hermana, me vas a odiar, pero sabes que te amo, cabrera. Hermana, escúchame, escúchame, por favor. Ame. Eh, es que, te explico, hermana Mira, panda, es que mi, mis hermanos No conocen mucho la, la estación Ah, qué bueno Entonces, entonces, <risa> <Qué> este, bueno. <risa> entonces este, yo le venía planificando esta broma a mi hermana Porque sabe que la amo con todo mi corazón Y sabe que la adoro Hermana, todo lo que escuchaste es falso, güey Amé, amé, amé, soy te yo, amo, amé, hermana, amé, Te amé, amo, hermana, te amo, hermana <risa> <risa> Hermana, te estoy poniendo por lo que acabas de pasar Te amo, hermana <risa> Ame, Ame, Ame es una broma Ame, Ame, Ame es una broma Del papa, papa, panda Hermana, escúchame, por favor Ame, Ame, Ame, Ame Hermana, contéstame No me, me está hablando solo Hermana Ame, contéstame, por favor Creo que ya se desmayó Ame, Ame, Ame Hermana, pues no escúchame, contés, por favor hermana, Contéstame barrio. Si sí, América estás ahí, digita uno, si sí, ya te fuiste, solamente di... ¡Ame! ¡Ame! ¿Qué? no me Pues no sé, está en la línea adentro. La verdad es que yo no he escuchado, no me he percatado que tu hermana haya colgado. No, porque yo tampoco. Ame, contéstame, por favor. Pero estamos en un silencio total. No, sí está tu hermana. Hermana, te amo con todo mi corazón. Ah, sí. Hermanita, discúlpame, discúlpame, hermana. A mí. Ya te, la, ya te la tenía guardada, güey. Te A lo juro mí. Que ya te la tenía guardada, hermana. A mí. te amo hermana, sabes que no juego con eso pero es la única es la única por donde podía entrar contigo hermana, porque Hola, déjate explicamos, mira te hablamos de, de la radio estamos a través de la aplicación de Claro Música y de la Mejor FM, le puedes sintonizar ahí al 92.7 somos un programita de bromas y tu hermano fue preparando esto, ves que te comentó que se sentía mal y que le tocaban la espalda y todo, y como este, pues tú eres su hermana consentida, dijo le voy a hacer una bromita, pero no es cierto ¿eh? ¡Ah, no! ¿No es cierto? ¿Estás enojadita, América? No, no, por ¿No? nada, sí ah. estaba muy ocupada Qué chino, sí se notó Oye, ¿que estabas dando la mamila? Sí Sí, se sí, me antojó ya echarme una dormidita Ya es bien tarde, no manches Pero bueno, América, cuando quieras divertirte Ponle a la mejor 92.7 ya en Querétaro, ¿ok? Ok Y qué chido se que no amor, te enojaste mano. Oye, ¿no puedes aventarte otro recito acá bien chido? No, ¿No puedes No, ya no. Ándale, ah, nos dejaste mañana, picados. Mañana te voy a amar más, hermano. No me ves a cachetear güey, te lo juro. ¿Te oye, ver, la... porque me porque me están tocando la puerta. Ah, cuidado, manda. cuidado, va a ser el fantasma, ¿eh? Cuidado, <ríe> cuidado, <ríe> cuidado, la neta. Mi querido amigo, Edgar, dime en Querétaro cómo se oye el Panda Show. ¡Hace la máquina! Malo, malo, el panda es chico malo. ¿Qué vas a hacer si el panda... Seguir al Pandita en Instagram, búscalo como Panda Zambrano25, lo mejor. Bueno, estamos de regreso contigo en este viernesito, 26 de febrero del 2021, a través de tu aplicación y sin censura y por radio, a través de la cadena más importante del regional mexicano, la Mejor FM, en San Luis Potosí, en Sihuatanejo, en Ciudad Guzmán, en Monterrey, en Mérida, a toda la gente que nos acompaña en Tijuana, en Ensenada, 43 estaciones de radio, 800 Pandita, es la multilínea sin costo, 800. 107 26 34 82. Si estás por Claro Música en los Estados Unidos, 855 26 804. Vía WhatsApp tu mensajito 553 Pandita. Y en este fin de semana, saludo a Montserrat. ¿Qué onda, Monse? Buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas estás, noches. Chancludita? Muy bien. Qué bueno. ¿Y qué tal tu día, mija? Pues más o menos, Pandita. No tuve mucho trabajo, pero más o menos. ¿Y eso por el bicho? ¿O qué onda? ¿En qué trabajas, mija? Ah, es que yo trabajo en San Buenaventura, Estado de México. Trabajo Ay, en ¿qué? nada. Trabajo eh, en un localito. Eh, ¿En un localito? Ajá. ¿Y qué vende ese localito? Este, se vende lo que es así comida y también ropa nueva, pantalones de mezclilla, mayones, blusa. Ah, ¿de esos puestos piojos que están en la calle? No. no ah, no, no están en la calle. No. Bueno, Ay. sí, pero es un local. Por eso. Pero a ver, es establecido o es de esos como de Tianguis. Es establecido. Ah, y entonces no hubo buenas ventas hoy. Uh -uh. Es que hay Tianguis. Ahí hubo Tianguis, entonces cuando hay Tianguis no nos va. Bueno, no me va bien. Chancla, ¿Y tú qué hay? Tienes un salario, tienes una comisión. Si eh, mucho te va bien o como ambas. tal. Ambas. Ambas. ¿Tú hoy no ganaste mucho? Uh -uh. Chale, cerrar. Nada más me vienen con los de mi pasaje de ida y de regreso. ¿Eso fue todo lo que ganaste en el día? Sí Qué poca abuela, no manches No, pues con esto del bicho y aparte el tianguis sí, está... O sea, La casa pierde así, ¿no, manita? Sí, demasiado Bueno, Monserrat, tú difícil, pero ya estás aquí en el Panda Show, vamos a tratar de cambiar Pues obviamente es estado de ánimo, platícame, quién le hablamos? Mira, le vamos a hablar a mi ex eh? A tu ex novio Ajá, a mi ex novio Okay. ya sabes que yo ya soy una persona casada ah. Pero lo cual es falso A ver, pero pero tú le mentiste que te habías casado Sí, porque hace cuenta que cuando Yo regresé como tres veces con él Ajá. Una vez Ay, es que eso sí está fuerte ah. A ver, pues Fue, platícamelo Llegamos, bueno, llegué Lo vi entrando a un hotel con otra Que era una supuesta amiga ¿Lo viste entrando a dónde? A un hotel Sí. Oye, ¿pero lo estabas vigilando o fue de forma circunstancial que ibas pasando por iba el hotel? Y lo estaba Soquito Entonces una prima mía se casó y me dijo, oye, mándame tus fotos, no me las etiquetes, Nada más mándamelas al Facebook por, por inbox Sí, que no sé qué, yo te las mando Y ya me empezó a mandar las fotos de las invitación, de la invitación, de la iglesia, todo Y como esa prima es casi todo mi complejidad Entonces es como si me vieras a mi pandita Este, pues yo dije: No, pues ir aquí ya, ir aquí ya, saqué como. Y ya me mandó las fotos, le dije: Mira, aquí están las fotos. Y le mandé todo, o sea, foto todo, todo, todo, todo y mandé. ¿Alex y decía, novio? Ajá, Alex novio. Haciéndole pensar que. Haciéndole pensar que. Que eras era tú, yo? la prima. Ok. Ajá. <risa> okay. <risa> Entonces, y, y, cuando y, yo y, lo vi entrar al hotel, pues dije: y, No manches, o ahí sea, luego con una Y mis bienes, ¿qué tío Oye, pero a lo mejor de tristeza porque te habías cansado casado pues, se desquitó. Ay, no, es que no nada de ah, todavía eran novios. Sí, qué, ¿Qué vergüenza. Qué sinvergüenza, la verdad. No, qué hijo de la chingada. Bueno, también. ¡Ah! ¿También? Y poco hombre. También. También. Oye, ¿y qué hiciste cuando lo ves? ¿Ibas en transporte público o caminando cuando lo ves entrar allá al Moguer? Iba caminando. te hubieras metido al hotel, no seas mensa Ay, ¿No te metiste? No, porque de corazón me, me puse mal se me bajó la presión gacho Y aparte de, de fue todo, de con una amiga ¿Tú conocías a Ajá, la chica? Yo la conocía, que fue lo peor era una amiga de la secundaria ¿Y los enfrentaste después? ¿Hablaste con la amiga? Le dejé de hablar y me mucho, me, me alejé mucho de esa chava, porque yo tuve un cambio de secundaria antes Chale. Entonces, ahora, ahora ya son, pasó her todo esto, son hermanas Dios. de pivote. <risa> <risa> ¿Y cuando pasó todo eso qué decías? Pues yo yo sentía así no man, y, y ya después de todo eso Conocí a otra persona, empecé a salir con ella, me llevó al cine, así me empezó a oído. ¿Empezaste a salir con ella o sea una mujer? No, con el, con un hombre. Pues empecé, ¿qué a con un empecé a salir con, a salir con ella. Oh. No, empecé a salir con un hombre. Okay. Entonces, pues ya, este chavo, bueno, esta persona y yo ya tenemos cinco meses, vamos a cumplir cinco meses de relación. Uh -huh. Entonces, ya, después de eso me hace, y hoy mismo me habló, le dice, si ¿Sí vas a querer, ah, porque el sábado yo le hablé, porque yo necesitaba la foto que yo le regalé. Entonces, ya, le dice, dame mi foto, la necesito para hacer un papel, yo para mi trabajo. Ya, me dice, sí, te la yo el sábado, me dice, le digo, ¿dónde estás? Y me dice, no, pues ya voy a la comida, voy para mi casa. Me dije, es que yo también apenado el saliendo de mi trabajo. Le dije, ¿qué te parece si mejor me la entregas el sábado? Le dije, vas a estar en No es una mala idea. Le dije, ¿por qué mala idea? Me dije, ¿Por qué no me tu esposo? Le dije, no, no me estás para nada. Entonces, eres como, ¿sabe que no me estás mi esposo? No sé, tú figuras de que va llegando de trabajar, que es mi esposo. Y le dices, ¿con quién estás hablando? Y a ver, ¿qué más te le mandó? O sea, tú quieres que yo lo haga, que yo lo enfrente como si fuera tu esposa. Ajá. Ajá. Y por eso me platicas el antecedente que le mandaste las fotos. que del puesto de la boda de la moda, pero que fue de tu prima donde te hiciste pasar tú porque pues, parece están igual de Macuart y... <risa> Oye oh, pues es Yo neta. estoy bonita sí. Ajá, cómo no. Óyeme. Con tengo, ese estilo, años, sandito, ese estilo tianguero años. que tienes. <risa> Oye, pero la edad no no radica la belleza. Ah no, la belleza es como me dice mi vino La belleza siempre la llevas por dentro Yo siempre bueno. tengo una mujer bella Aunque te ver si llama a las tres de la tarde ¿verdad? Pero tú muy por dentro oh, las fotos y, De mi face, ¿Cuándo ve las fotos de mi face? Y, y muy escondidita Pero bueno, a ver, ¿cómo okay. se llama la víctima? Edgar, alias El Mejor conocido como El Almarcia. Okay. Supuestamente te casaste con quién Con Jorge okay. ¿Sabe el nombre Edgar de Jorge? No. Ok, ¿cuánto tiempo llevas de, de, de, de matrimonio? Una vez, de hecho, una vez, cuando yo estaba en un. Hay, hay un lugar muy conocido aquí en Ayotlac. Venden uh -huh. comida. En Así en las noches venden papas a la Francisca. Él me dio con él. Ok, ahora, ¿cuánto supuestamente llevas de matrimonio? Ah, dos meses. Bien poquitos. Estás recién casada, supuestamente sí, para él. Sí, sí, sí. Ahora, ¿tú quieres manejar como que estás hablando con él y que de repente llega el marido? Anda. ¿O quieres que directamente le hable el marido para decirle no, que no No, no, no. Yo estoy hablando con él. ¿Y, ¿Y por qué quieres esa modalidad? Digo, está bien, pero me llama la atención. ¿Por qué? Ah, porque... Como este que Jorge es muy celoso, porque luego a cada rato me anda regresando mensaj los mensajitos, el teléfono. ¿Eh? Pero eso no lo sabe, de o ¿sí? No, porque le digo algo. Ok. ¿Y qué quieres? ¿Que ya no te moleste? ¿Cuál es el objetivo de la broma? ¿Quieres desquitarte de algo? ¿quieres no darle? quiero que, ¿Quieres que le tiemblen las patitas ¿Quieres que le tiemble el marciano? ¿Sí? Pero por lo que me platicas, y sí, yo entiendo Es que realmente es medio troloilo, ¿no? Así como que medio sacatón Así ah, demasiado Bueno, Checa, entonces de hecho, una vez, de, una, de hecho una vez en la secundaria pandita, Hay un ejercicio bueno, si iba a físico, Yo me caí Y me caí en la cabeza Y estuve dos días en el hospital Y ya de ahí nunca me vi nada Después ya nunca me vi nada Ay, ¿Desde ahí quedaste tan mencita? Pero desde ahí quedé tan ¿Qué? Okay. Bueno, bueno, yo dije mencita Ya si tú quieres decir o te calificas de otra forma. Bueno, eso ya muy, pero muy personal. Listo, pues vamos a intentarlo. Tú estás hablando con él, de repente va a llegar Jorge y vamos a ver cómo truena la situación, ¿de acuerdo? Vale. Listo, marcamos. En directo. Ah, pero cuando yo te diga con quién hables, te pones nerviosa. Este, con mi prima. ¿Con tu prima? Si sí, yo acabo de hablar con ella, a ver, y como que te arrebato el teléfono, ¿de acuerdo? Vale. Pero te pones nerviosa, que estás ocultando algo. Y desde ahí no lo agarramos, ¿ok? Viernes, bueno. fin de semana, las bromas están por La Mejor FM. Y claro, música. Hola, mi gente del Panda Show, soy Carlos Ponce. Un fuerte beso y un abrazo y sigan escuchando. Las bromas en el Panda Show. Mm, broma. Excelente. Esto, chingulva, ¿eh? ¿Claro? Vale. Naturalita. Y el nerviosismo cuando entra el viejo. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? Eh, tarea. Ah, ya ves. Bueno, yo me arrastro haciendo algo diferente, me anda haciendo el quehacer. También me arrastro haciendo el quehacer. Bueno, te voy a para ver qué es la hacía Ah, ya. Sí, yo estaba, estaba haciendo tarea. ¿Alguien está haciendo tarea ahorita? ¿Te faltan mucho Sí, es un montón, ¿tú crees? Ay, sí. Es que como Oye, hay un, que... el profesor de ascensores, uh -huh. eh, quiere doble tarea. Ahora. Ajá, bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Cómo vas con tu novia? Bien. Ver, ahí vamos, ahí llevan? vamos adelante. ¿Cuánto llevan? Mm, dos meses apenas. Ah, no manches, ¿meta? Meta. Órale, espero que dures más de dos meses. ¿Y tí? Que espero que dure más de dos meses. Por eso sí, tío. <risas> ah, es que no te había escuchado bien. ¿Y qué onda? ¿Qué más me cuentas? Ah, bueno, en relación de lo de mi foto, te digo que te, sí, ya la necesito. Estar porque necesito que, ¿qué hacer? crees? ¿Qué? Ya no la tengo. No manches, tú quedaste que me la ibas a entregar y ahora a ver cómo chingados me la entregas. No, yo no la tengo. No, man. mi cartera. Ay, ¿y yo qué pinche culpa tengo? No, a ver, ¿cómo...? cómo... Consigues mi foto de novedad, no se vale. Ay, ¿cómo voy a, voy a poner un voy a poner un cartel? Se si busca foto. Ay, ¿no se te ha quitado lo mamón, verdad, Marcianito? No. <risas> uh, sí, ¿cómo te tomas otra vez tus fotos? Y te la doy, ¿no? Ajá. Ay, no seas mamón. Me quedo con las siete y te doy una. Ay, no, sácate, pues y las voy a pagar yo, güey. No, yo... No, ya, si tú con y pagabas las entradas al cine. ¿Eh? Si tú con y pagabas las entradas al cine. Pues ya ves. No, no, sí, ahí la tengo en mi cartera. ¿Cómo crees? Ahora. Sí, sagrada. Ah, seguro. Pues, ¿Qué, ¿Qué tan sagrada? Mucho, mucho, mucho. Ah, y por eso andas con alguien más. ¿Eh? Y por eso andas con alguien más. Eh, a ver, no sé sea, por qué, yo no te entendí. no por pues nada obviamente yo soy no una no cantaña. ahora explícame a ver ahora te explícame no ah, no o sea, de sí obviamente yo yo soy una mujer cantada y felizmente no explícame a ver ¿Qué quieres no, decir yo, con yo, eso yo te dije tar, no manches pero <risa> me debes ah, comida china eh sí o sea cuando me la pretendes pagar mm, no sé ahorita cuando tenga dinero y cuando ahorita te pase Lo de la escuela porque ahorita no ay qué flaquita ahí está mi amor cómo estás qué bueno. espérame tantito, aguántame atrás con quién hablas eh, este con mi prima y por qué estás nerviosa nerviosa es mi amor no para no, nada no, no. tu prima sí con la Pati segura sí mi amor por qué yo que me tiras tú no sabes bien no bueno Pati <risa> bueno <risa> bueno ¡Sacatito pal conejo Y dónde está lo romántico y la foto y que yo la y que claro, mire que ya, tal? A ver, vamos a marcar de boletísimo voy así como si hiciera el remarcado? Este, Edgar se llamaba? Sí. Okay. Voy a hacer el remarcado. Y a ver ahorita cómo reacciona Va, listo <risa> Dijiste, Marco, en caliente Ni se siente Bueno Bueno Sí Bueno bueno. Tú no eres Patricia Eh, no ¿Quién eres? Eh, Está el número equivocado Ah, ya sé quién eres Oye, ¿no puedes entender que Montserrat está casada? Eh, sí, lo entiendo ¿Tú, tú, tú eres el idiota, el imbécil de Edgar que le está molestando? ¿Eres eh, ese? No, a ver, no. a ver, entonces, ¿qué problema te traes, hijo? ¿Cuál es tu bronca? No, no, nada A ver, dímelo ¿Muy hombre, muy macho o qué? ¿Por qué le estás molestando? Eh, no, no, ella me mostró. Ah, ella te marcó Ahora sí, resulta me... Que no te enseñaron a respetar a las mujeres casadas Llevamos dos sí, meses mira, de casados. Bueno, ok, respeto. Pues respétalo entonces, pídeme una disculpa, dime algo. Y sí, comprométete a... que ya no vas a volver a marcar. No, te, te prometo que no me van a marcar. Así me gusta que se cuadren, júramelo. No, sí, te prometo. Pues prométemelo sí, bien. bien. Prometo, te lo prometo. Prometido. Monserrat, Monserrat, ven. Ya me está comprometiendo, ya está prometiendo que no. A ver, habla con él. Ya. Ninguna llamada. Que no, tú le llamaste igual no, usted... te llamó? Él me llamó. A ver, pues órale. A ver, quiero escuchar todo. Pero es la última llamada, la última conversación que tienen. ¿Eh? Ah, ya me conoces ah, cómo soy cuando soy. Cuando estoy enojado, eh. Ya me conozco ver, cómo soy. Ah. Sabes que no yo sé, sí pero me pero pongo bien loco cuando se meten con lo mío, eh. No entiendes, por favor. Ya sabes que no me gusta que te, cuando te pones así. Pues, pues, por favor, hablando con ese estúpido. Pues sí, pero no manches, amor. Ya no te pongas así. ¿Pues, ¿Cómo quieres que me ponga, eh? Aparte me estás mintiendo, y es que hablas con Patricia. Y ya le apreté el remarcado ¿Quién le salió? Uy, yo ya te dije que a mí Yo nunca te, te mentiría, mi amor Bueno Bueno Eh, salen ahí Ay bueno, Prometo, ya no vuelvas a marcar, ¿vale? No pero mi problema. foto No quiero problema, por favor Pero, pero bueno. mi foto Eh, no sé lo Oye Ya está me estoy bien nervioso, eh, Si quieres, se lo doy a tu marido ¿Vale? Si quieres, se lo doy a tu marido No, va no, a no haber No, sí, en serio, a ver si No, sí, mejor entrégamelo ahorita, baja. No, no puedo. Nunca puedes, Esther. Cuando te pido las cosas, nunca puedes. Ahorita ya estoy yo. Que te, te juro que los de Me siento tengo de punta, no mucho de estar. Ya, por favor, entrégamelo antes de mañana. Bueno, mañana también te Oye. ¿Ya? Pero, es que primero está primero, necesito que hables Sí, bien, mañana te lo ya. Pero ahorita, oye, no me he Y es que aparte. Neta, tú pues ya dame mi... sus hijitos. No, sí, no, no. Tío, ya, Jorge. Ayúdame, con... Ayúdame, neta, ya no puedo más. So, ya habla con él, estoy con la llamadita, ya estuvo, ¿no? Sí. Ya estuvo, no? Oye, bueno, pero... bueno. Bueno, ¿qué no entiendes, estúpido? ¿Qué? Sí, eh, ya. ¿Ya qué? Vale, ¿Y qué habla no, con la con la foto que tienes? ¿De dónde la sacaste? ¿Por qué te tienes esa foto? Ya. Te la dio. Ah, te la dio ya, ajá. Pues la quemas. Ya no quiero que tengas nada de ella. Sí. Pues, o dime dónde te veo ahorita y me das esa foto. ¿Dónde estás? Uh, ahorita no estoy en mi casa, pero ahorita no, no puedo estar haciendo tarea. Ah, tarea. Como estupidito, teto, idiota, haciendo tarea. ¿Saliendo tarea de qué? ¿Eh? Electrónica, no, electrónica, analógica. No, no, bueno, pues entonces ponte el chip, maestro. Ponte el chip. ¿Qué es lo que Salen. necesitas? Sale. Te voy en una hora. ¿Dónde te veo? Para que me traigas la foto. Ya no, hay, ya no quiero que haya pretexto. Ningún pretexto para que le abres a Montserrat, ni que se hablen. ¿Dónde te veo? Eh, si quieres, mañana perdón. No, te estoy diciendo que en una hora, ¿en dónde? ¿En dónde? En eh, el medio de la secundaria, está bien. ¿En la secundaria? Sí. Órale, ahí. Ahí, ahí, ahí te veo en una hora. Ahí te veo en una hora. Oye. ¿Y, y llevas la fotografía? Sí. Y si no vas, me cae que te busco y te la parto. ¿Eh? Como escuchaste, ¿Qué? te la parto. ¿Ahorita? Ahí en la secundaria. No, no, no quiero problemas No quiero problemas, no quiero problemas Aparte del teto, te faltan bolitas, ¿verdad? Sí. Ay, Bambi A ver, dime una cosa sí. Dime cómo, cómo se oye el panda show Que este es una broma de Montserrat <oferredo> toda máquina, baboso! <oferredoam heavy> <redes którym> <imperfectos> No quiero problema, no, no quiero problema Espera <risa> en broma ¿Eh? Terminaste bien sudadito, ¿verdad? ¿Eh? Bien sudadito que terminaste. Chale, tuviste bien sacatón, carnal. <risa> Prendela a tu radio, estamos en la mejor 97.7 en el ver, Valle de México. Y también a tu aplicación de Claro Música. ¡Ay, pole, ay, pole! <risa> Oye, vamos a ¿con quién estuviste unido tanto tiempo? ¿No que muy, muy gandallete ¡Ah! y acá? Ah, <risa> Ya colgó pero el teléfono que... No, es que donde vive no tiene buena señal Ah, ya, con razón Vive en el cerro Oye, pero estaba así como, como perrito Me lo imaginé como Yo perrito Abajo de un sillón, ahí tú escondido Ay. No, usted muere sí, Le pedí que se disculpara, se disculpó Justificándose, que no quería problemas pero, No hombre, pero gacho, ¿eh? Edgar ¿Ya le prendiste a tu radio, Edgar? No, todavía. Bueno, prendele, déjate paso ahí a Monserrat para que te explique por qué la broma. Adelante, Monserrat, la broma, Edgarín. Bueno. Bueno. Hola. ¿Eh? Hola. Hola. No, pues ya me, te digo que ahorita vamos a ver qué hago. Y pues, ah, ya sé que no ser mi próxima víctima. No, ahora no, sí estuvo chida la broma, ¿eh? Tepa. Oh, sí, estoy en vivo, ¿verdad? ¿Dónde? Estoy.. ¿No? no, estás en muerto. <risa> ah, Edgar, Edgar. Yo nunca le hey, he oído tus bromas y, y Qué bueno. Pues pues gracias, gracias. por participar, en eh, una víctima más. <risa> una rayita más al tigre. <risa> no, sí. Oye, pero si sí te escuchaste de verdad, bien tarima pendecuaru Edgar. <risa> Uh, no, pues sí Oye, ¿y si la sigues queriendo a esta Montserrat? Pues no más como amiga, nada más una Nada más Eso como no amiga Nada más una amiga Oye, pero ya está casada Y sí, te puede... ya, ya ¿Puede, sí. ser, puede ser realidad lo de que de repente Llegue el marido y te la haga de jamón ¿eh? oh, Sí, sí, sí oh, Sí, mierda Esto fue como un cáliz de lo que puede pasarte, nada más por andar tratando de tocar puertas donde no debes. Y teniendo fotos que no debes. Y sí, no. es que no debes. Sí, sí, sí, querer entrar a donde no debes de entrar. Pero bueno, Monserrat, dime por favor cómo se oye el Panda Show. A toda Pandita. Panda está locote. Sigamos sí, con el Panda Show. Moviendo el bote en el Panda Show. Que no entra mi llamada, ya no sucede es eso porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, estamos de regreso en este viernesito, fin de semana, programita 627 del Panda Show para Claro Música en este 26 de febrero del 2021. En un cachito, no te pierdas lo mejor del mes, viene realmente Shubidubi, y lo tendrás en exclusiva por tu aplicación. ¿Quieres hacer bromita? ¿Qué esperas? Desde los Estados Unidos, 855-2611-804, de todo el país, 800 pandita. Vía WhatsApp, tu mensajito, 553 pandita. ¿Quieres escuchar tu voz? Bueno, pues mándalo, tu mensaje al 55760Panda, entra a mi portal en pandasambrano.com, toda la información, aparte ahí hay una pestañita que dice bromas, llenas el formulario y nos comunicamos contigo. Mientras tanto, me voy con diversión y estoy en Coacalco, allá está Mario. ¿Qué onda Mario? Buenas noches. Buenas noches, está? Buenas noches, mi Mario, ¿dónde andas? ¿Andas en la calle qué onda Mario? Sí, estamos trabajando, ruleteando. Órale, ¿a qué te dedicas? ¿Qué ruleteas, compadre? transporte público Mira, qué buena onda Oye, ¿puedes quitar tu altavoz, por favorcito, Mario? Sí, ya lo no quité Bueno, acérquese bien la boquita la bocina ¿Cuánto tiempo llevas ahí de, de transportista público, carnal? 15 años oh, Ya me imagino cómo tienes las nachas Bueno, más bien yo creo que ya ni tienes, ¿no? 15. ¿Cuántas horas al día te la pasas sentado ahí en tu nave? 12 ¡12! ¡Wow! A ver, levántate No, compadre, mira <risa> La columna te llega hasta <risa> Cañón Mario, platícame ¿Broma para quién? Para mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Araceli ¿Y qué bromita para doña Araceli? Ah, es que yo estoy casado Y estoy esperando sí. a un bebé Pero le voy a decir que Me voy a ir con un tran ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cómo? <risa> sí. A ver, ¿cómo, ¿cómo se llama tu, tu mujer? Me huele. ¿Cuánto tiempo con Wendy? Ah, ya medio año Bueno, poquito, ¿no? dice ya medio año como si fuera mucho <risa> <risa> Ok, pero de, de vivir juntos seis meses, pero de relación con Wendy Ah, ya dos años Dos años y medio año de vivir juntos Ok, y sí. dices que está embarazada Sí Ok, perfecto, ¿y cuánto tiempo lleva de embarazo? Lleva dos meses dos meses. Ok. ¿Y dónde viven ustedes? ¿Viven solitos o viven con tu mami o con tus suegros no, o venimos cómo? Juntos. No, bueno, juntos, pero en mi casa. Bueno, rentamos. Ok, rentan. ¿Y cuánto falta para que llegue al mundo tu pequeña o tu pequeño bebé? Ah, no, es hasta septiembre. Uy, no, pues falta un montón, compadre. Bueno. Sí. Pero el tiempo se va rapidísimo. Bueno. Entonces, la broma consiste en que le vas a decir a tu mamá que te enamoraste de un él, ella, ¿Y cómo, cómo está el negocio? Ah, pues le voy a decir que la conocí aquí en el transporte uh -huh. Que paso diario a un horario Ok, que es una clienta tuya está, uh -huh. Diario se sube conmigo Ok, ¿y luego? Y pues no sé, una cosa de otra, una plática un número Bonita conversación, buenos sentimientos, ya a lo mejor ya no me atiende ¿Y luego? Y pues me enamoré de ella Bien. Órale, compa. Oye, ¿y cómo se lleva Araceli con Wendy? Bien. bien ¿Se llevan bien? O sea, ¿pero bien, bien o oh, ahí nada más sí, cuando sí, bien, bien, bien, no? se juntan? Cuando bueno, entonces, no somos... entonces prácticamente digo, si me permites opinar, eh, le, le tienes que comentar que tú no quieres lastimar los sentimientos de, de Wendy y le vas a pedir que ella le dé la noticia de que pues en la cuestión del amor... No se manda, tú has conocido esta chica trans. ¿Qué nombre le ponemos? Rubí, Sasha, Libertad. ¿Cómo quieres que le pongamos? Rubí, ¿sabes? Rubí, qué has tratado a Rubí, que aparte pues Rubí tiene algo que Wendy no tiene y que pues tú lo has disfrutado. Entonces, bueno, pues prácticamente es aparte de darle la noticia bomba, es que ella te ayude a enfrentar o a comunicarle a, a Wendy De que, pues, te vas a hacer cargo de la criatura Pero, pues, que ella no es la mujer que te hace feliz <risa> Sino Rubi que, que Ok, perfecto, ¿estás listo? Sí Pues vamos a pegarle por porque... Bromas están en tu show Hola Panda, soy Goku, soy el Saiyajin, ¿ya sabes? Te mando un saludo Las bromas en el Panda Show Claro, Lésica Mmm, broma, excelente bueno qué pasó qué pasó mami cómo estás bien hijo bien sí. ah ¿Qué ya está? qué bueno mami bien mami es que quería hablarte de algo qué pasó es que ves que sigo con Wendy Ajá. Uh -huh. pero han habido muchas cosas listo que me orientes más Si tienes tiempo, hijo. Ah, ya. Este, pues pasó algo, mami. Este, me enamoré de. ¿Cómo te lo diré? Con Wendy ya tengo muchos problemas, mami. Este, y pues conocí a alguien más. ¿Alguien? Eh. Que me trata bien, me atiende. La conocí aquí en la camioneta, mami. ¿Cómo? Ella, no sé, mami, un poco desorientado, ¿no? Um. Porque pues, a lo mejor vas a decir algo, no, pero pues, te lo tengo que decir. Ese número es de ella, se llama Rubén. Um. Y pues la neta, para que te hagas cargo, pues, ves que está embarazada, para que te hagas cargo tú de ella. Porque ¿De yo qué? me pienso con Rubén. ¿Qué? Me pienso y yo con Rubén. No me no, no, gusta ir un pendejo. A mí no me embarazo. No, no Entonces, bueno, cacho, por eso te he dicho que pienses bien, lo que eh, está bien, es que... bien pendejo. Pero, es que la verdad, la verdad, me siento bien con ella. No, vosotros pues ya se sientes antes de hacer tus pues, pendejadas, oye. La verdad, yo estás bastante de budista y grandecito. Bueno, ¿Te ahí te hacer? va otra cosa. Bueno, ahí te va otra cosa, a lo mejor. Bueno, ¿qué? Es que, vi es chicatrán. ¿Qué es eso? hija transexual, pa. Ay, me que chingara a tu madre, ¿cuál No, es en verdad. Ay, ya. ¿Qué Venga. tiene? Habla con ella, aquí está no, la mía. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo tu que está con gente que me conoce. Yo no quiero que me orientes, yo quiero que me orientes, que me ayudes. Qué no te voy a dejar. Cariño, por favor, seto, no, te te no presiones ¿Eh? a mamá, no la presiones. ¿Eh? Allí no? está. Para esto del amor, ¿Qué? ¿sabes qué? Ah. Ay, te la paso, Rubí, te habla. No, no, no, no, no. Vienes. Vienes por acá para la casa. Yo no tengo nada que hacer. Señora suegra, buenas noches. Habla, Rubí. ¿Cómo está usted? Ay, pero. Pero no me cuelgue, por favor. No me cuelgue. Hirió mi corazón. Mario, ¿por qué estás cayendo a la típica macuarrada de... Te lo paso, te lo paso, te lo paso, si no has terminado ahí de Amalcoyari y, y de decirle bien a tu mamá la historia de que me enamoré, de que mira a ella Le hables bonito de la tal Rubí No sé, o sea, compadre ya ¿no me dejó hablar? No, pues es que tú no dices nada Tú nomás nomás sí, me, me enamoré, quiero, seguir, te la paso ya. Si ella misma te está diciendo no, Oja, tienes que terminar de envolver y de darle una postura, una explicación de por qué estás haciendo este cambio en tu vida. Que en el corazón no se manda, que te trata muy bien, que no quieres lastimar los sentimientos de Wendy, no has hablado del embarazo, o sea, nada. Tienes tanta tela de dónde cortar. Pero muy tarima, okay. Vamos a volver a marcar, compadre Échale ganitas, por favorcito sí, Yo estoy aquí sí. para apoyarte, pero pues antes Tienes que envolver bien, ¿ok? Bah. Listo, marcamos las bromas en tu show Las bromas en el Panda Show Claro, música mm, Bromas, excelente Bueno ¿Por qué me cuelgas, mami? Es que es algo muy importante, mami. Yo no tengo tu tiempo, pollo. Pues, y menos para tus sí, sí, Escúchame, por favor. O sea, es lo único que te pido. Escúchame. A ver, habla. Tú ¿Qué tú quieres? Colgado, ¿Qué quieres que yo haga? A mí me siento mucho que me haya colgado. No, merezco respeto. Tú eres desesperado, mami. ¿Y qué quieres que yo haga? O sea, oriéntame, mami. No sé, ves que está sea, te estoy maravillada. O sea, yo me hago cargo de lo de Wendy. Bueno, mira qué chingón Si es que está embarazada y la verdad yo estoy enamorado de otra persona, mami Pues es que eso se piensa, mijito, Asumamos eso de responsabilidad como le toca Ay, ¿Eh? mami, es quien necesito que te ayude, escúchame ¿Qué quieres que te ayude, pues? Estoy nada más tu abuela me está oyendo, ya está bien enojada, no mami Es que no quiero lastimar a Wendy, por eso te llamo Ay, qué quieres que haga yo Que me ayude que con, con ella, que yo le pida perdón Por ti, no, mijo Pero por qué no, mami, necesito que tú digas Por mí No, tú debes defender tus cosas sola. Ni yo te dije, ni yo te mandé. Es que yo si yo le he digo, de poner... un consejo Siempre cómo me has contestado Cómo me mandas en la chingada acerca de tu vida Madre, ¿Sí? es que si yo le digo Se va a poner mal mm. Ahora necesito de tu ayuda Por primera vez, reina ¿Y necesito... qué quiere que yo haga? Que me ayudes a decirle, mami. Ah, es, que no, no, hijo. es que está embarazada, ma. Está embarazada sí, y yo, no. es verdad. Y es que Rubí es esa toda dama, ¿sabes? Me entiende. O sea, ¿Tú, tú ya no sabes te... si eres la vilana paloma de agua ¿Eh? No me digas eso, mamá. A mí no. Deja de hablar, pendeja. Yo créeme que jamás pensé enamorarme de Rubí, ma. Ajá. Ha sido mi pasada y siempre me espera y incluso ahorita viene conmigo. Estoy trabajando, mami. Estamos aquí en Coatzacoalcos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y pues la convivencia hizo que me enamorara de ella. Ajá. Uh -huh. Y cuando toqué a Rubí fue algo inimaginable, mami. No te imaginas. No me interesa. Te yo, yo verdad te amo, mi amor. Pero es que me debes de ayudar, mami. A a mí mí no me interesa, no, chica. yo no te a ayudar, yo no te dije que te lo quieras en pedo. Maro, mi amor, dile a tu mami, por favor. Es que tú tienes que hablar con Wendy de la nueva relación. No, ¿sí? yo no, yo no. Tú, tú quiero que no me que me responda, que quiero hablar con ella. Espérame, mi amor, es que estoy hablando con mi mamá. No sé, pero dile que podemos entendernos de mujer a mujer. Mami. Ay, mira, yo no quiero hablar con nadie, pues. No, ya no te voy a contestar. Yo lo yo te pido algo que la... Que, la, que te dejes de chance de conocerla, por favor, mami. Pero no, no yo no soy tu burla. Madre, es que no eres la burla de nadie. Yo me voy a ir con ella, me voy a ir Mira, a vivir con ella. Yo yo vivo está, aquí, en aquí está tu tía santa. Y me estás metiendo a mi entera. ¿Qué? A ti siempre te gusta. A ti te vale madre, estando feliz, tú te vale madre. Los pedos que dejes a paz. Ahorita ellas Pero, están oyendo aquí. ¿Eh? Pero madre, ¿sabes que no tengo el apoyo de mi padre más que el tuyo, mami? Tú lo sabes. A mi papá Ajá, no le tiene pues con tu papá ahorita. Pues no le interesa a mi papá, tú sabes que él te va a decir, te va a decir si está bien y ya. Ajá. Sí, esa Cristo va a decir así. Ajá. Mi amor. él no va insistes. a decir que me voy a ir con una chica trans? ¿Ese es lo malo. Tu mamá es de no puede entender a mí las cosas vale con la te vaya. No puede entender. A mí no me interesa. Tú te metes en un Si quiere, luego quieres que se no solucione la tronca. ¿Eh? ¿Eh? Mejor su familia de Rubén me está ayudando que tú, ¿no está? Oh, pues qué bueno que tienes la suerte, ¿eh? Qué claro. ¿Eh? Rubén, bueno onda. Quiero hablar contigo. Nomás uh, quiero hablar. No, con... yo no quiero hablar nada. Yo voy a colgar. ¿Por qué vas a colgar? Eso te lo Dile que no ella, sea que hablar con ella. Porque que no, no... me estés pegando a mí. Dile que no sea mentrecata y que hable y que podamos hablar. Solo escúchala por favor, mami. Escúchala un minuto si quieres. Yo estoy en no. la mejor disposición, mi amor. Pero que me cuelgue el teléfono, eso es de sirvientas. Por favor. Te pasa, no. Rubí. Voy a por apagar favor. el teléfono. Voy a apagar el teléfono. Por favor, ma. No, no, no. Si cuelgas, ya no vuelvo a hablarte nunca, hermano. No, yo nada más te voy a buscar y vas a ver lo que te hago, pendejo. ¿Ya sabes, esa vez es a mí con poquito, ¿eh? ¿Eh? Porque. Cuando tú, bueno, man. No sé por qué eres así. En verdad Oye, no sé por qué. Eres... Estás hablando muy educado, fíjate, si ustedes son pelados. Dile que yo te he ¿Eh? educado es que un un A ver, permíteme tantito. Oh, no, señora, no. señora Mentecata habla Rubí Mire, estoy aquí con su hijo, que me ha colgado el teléfono y que no pueda usted tener un diálogo con una persona civilizada, una persona que ama realmente a Mario, me da mucha pena. Yo tenía tanta ilusión de poder hablar con usted, de poderme presentar, de decirle qué pasó y que estamos preocupados, porque sí sé de la existencia de Wendy y sé del embarazo. Pero su hijo y yo, no sé, el destino, Dios, la vida, nos unió, nos conocimos aquí en el taxi y mire lo que pasó. Pero que me cuelgue el teléfono, que él pida su apoyo, le diga, mamá, quiero hablar con usted. Y usted se comporte como una sirvienta Qué pena me da Discúlpenme nunca, tí, pendeja? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Tenga el valor Repita lo que me dijo oh. y, yo, y yo se lo vuelvo a repetir Sirvienta Yo sí tengo los pantalones mi amor, mi amor, no te pelees con ella, tranquila Es que me dijo, me dijo pendeja Pollito, pollito Te puedes decir bien a chingar a tu madre Tú y ella, ¿eh? Me vale madre tus pedos Adiós, Mario, mi amor ¿Cómo me dice pendeja? ¿Qué le pasa a la siguiente de tu mamá? <risa> tu mamá está Que se la carga Cañón, mira te Tenemos algo en contra Mario, tenemos algo en contra Que tu mamá está con alguien Por el cual no puede expresarse libremente Ya reventó Pero como está con alguien, no ha sido una explosión. ¿Con quién dijo que estaba? ¿Con quién dijo que estaba? Con mi abuelita. Con tu abuelita. Ok. Ahora, ¿Wendy sabe de la broma? Sí. ¿Por qué no metemos a Wendy? Pero necesitamos marcarle. Pues le marcamos, baboso. Para que nos ayude de la broma y que le diga, oiga, señor, estoy bien preocupado, su hijo no ha llegado, lo he notado muy raro. No sé, pues para ver, a ver, para ver cómo atora el asunto. A ver si se presta, porque es media penosa. A ver, pues dame el teléfono, no perdemos nada, digo, porque entre la va. tal Rubí va a estar cañón. Dame el teléfono, estamos marcando en este momento, comunícate ya tu brumita, De todo el país, 800 pandita 807 26 34 82 Desde los Estados Unidos 855 26 11 804, tu mensajito de voz Para que te escuches en el Panda Show 55 760 Panda Y el Whatsapp de la diversión 553 pandita 5536 36 34 82 Tenemos el teléfono, le estamos marcando a Wendy A ver si participa ¿Le, le explicas tú o le explico yo, mi querido Mario? No, tú, porque yo estoy medio güey ¿Tu hermana se llama cómo? Aleida Aleida, ¿Qué edad tiene Aleida? 34 Ok, ¿ella es casada? Ok, vamos a hablar con Aleida A ver qué asunto ¿Está llamando? Bueno Hola, Aleida Hola, hola, ¿quién habla? El panda Zambrano, camisa número 25 ¿Cómo estás, Aleida? Hola, bien, bien, bien, gracias ¿Dó ¿Dónde andas? Aquí en mi puesto Ándale, vendes, ¿Qué vendes, mija? Eh, bueno, elotes, esquites, taquitos de arrachera, ¡Ay, qué rico! ¡Latigazo al estómago, hija de Calimán! <risa> Oye, ¿y cómo va la vendimia con esto del bicho? Pues, bajó un poquito, pero pues también tenemos servicio para llevar, entonces no hay problema. También, Órale, no hay problema. ¿y es, es un negocio familiar o...? Sí, ese es ya. Órale, qué cañón. Oye, pues mira, tengo a tu hermano Mario en la línea, creo que él me comentó que te explicó que le íbamos a hacer una broma a tu mamá. Sí, lo que pasa es que mi mamá hoy se fue para allá para donde vive mi hermano. Ah, ya con razón, es que tu mamá ya se enojó. No explotó porque está con alguien Bueno, resulta Resulta que tu hermano ya sabes que es taxista Conoció a una mujer trans de nombre Rubí, tienes una cuñada De nombre Wendy que está embarazada Entonces la temática de la broma es que Se enamoró de Rubí este, Y no sabe cómo enfrentar a Wendy Para pues decirle que ya no va a estar con ella Y no afectarla, entonces le pidió a la mamá Pero ya lo mandaron a chingar a su madre ¿eh? Ya, ya Yo ya hablé como Rubí, mi hija, y me dijo, pende... me dijo pendeja. Me dijo pendeja. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí, Y bueno, tu mamá no quiere hablar con la tal Rubí. Entonces, para darle cierre a la broma, ¿nos podrías ayudar a la bromita? Claro que sí. Mira, muy sencillo. Tú, tú imagínate que tu hermano te dijera verdaderamente de que va a dejar a Wendy... La va a dejar embarazada y que se enamoró de una chica trans. <risa> <risa> Digo, no es que tenga nada de malo, pero creo que no te gustaría esta situación, pues no, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces tú le llamas y le dices, oye mamá, este estoy súper sacada de onda, obviamente con tus palabras. Me claro acaba que... de hablar Mario, me dijo que te habló por teléfono... este Me está pidiendo que hable con Wendy No se va, este, ya no va a estar con ella Y que el pendejo se enamoró de otra muchacha okay. Y a ver ella, ¿qué es lo que te dice? Nosotros te apoyamos, vamos creciendo y le decimos que es broma Aquí el, pro, el problema es, ¿de dónde le vamos a decir que le llamas? Porque, ¿ella conoce tu número? Sí, sí, se sí conoce mi número Ok, ¿con quién estás tú ahí? En... Estoy con mi esposo Ok, ¿y tiene el número de tu esposo? También tiene el número de testos, sí. Me lleva la fregada. Con Mario, ¿dónde marcamos? ¿Por público o por privado? A ver uh... si me... por público Ok, mira, vamos a marcar de un número privado Si ella te llega a preguntar ¿De dónde me estás llamando? Le dices que el del teléfono de tu marido Ok, okay <risa> Si, si sí. te dice, oye, es que es privado Le digo, no, pues quién sabe, le está fallando su chingadera, jefa Pero pues es que yo no tengo crédito okay. Y de ahí distraes y te avientas Pero bien digna, bien digna, por favor, mija Bien sí, okay, digna sí. Tú imagínate, aparte a tu hermano Mario Ya le rascan los ojos por dentro ah. <risa> okay. Está cañón! ¡Marcamos las bromas en tu show! ¡Las bromas en el panda show! Mmm, bromas. Mamá, no sé qué está pasando. Me habló el pendejo de Mario y me dijo una estupidez. Y de ahí te sueltas. Claro. La mujer se llama Rubí. ¿Ok? Bueno, la chica. La chica, chico. Bueno. Bueno, mami. Ya Soy yo, Ale. Oye, ¿qué onda? Lo que pasa es que te estuve marcando del teléfono de Arturo, pero se traba mucho su celular y el mío también. No sé, está fallando la red, por eso le pedí a Pedro, aquí está conmigo, que me dejara hacer una llamada. Oye, Pedro, me está mandando Pedro, el amigo de Arturo, el de aquí ¿Cómo? de Conquial. Este, ¿Cómo? me está mandando mensajes pollo que qué onda que con una botilla esa que se llama Rubí, que quiere dejar a Wendy. Sí, amigos. ¿Y qué onda? A poco sí este Va a dejar a la otra chamaca panzona. ¿Pues quién sabe? Y es que ya ves que está... ¿Qué no, pendejo, que, yo haga, que yo me haga cargo de Wendy. Ay, qué huevos, ¿no? No, bien, lo bien chingada, Por eso ahorita yo no estoy co contestando teléfonos que no conozco. No. no, y es que está bien pendejo. Me está chingue y, ching y que hable contigo y que hable contigo. Le digo yo, ¿qué chingados tengo que estar abogando por ti? Ajá. Y pásale, pero si viene pendejo y ya ves lo que hace el cabrón. Porque curioso curiosos de que no ha dicho ni una pinche grosería para hablar conmigo. <risa> Ahora sí, le lo decente. A mí me sí, estoy diciendo. ¡güey! Es el paro, güey. Es el paro. Todo puto. Ajá. ¿Sí, pues, ya te dijo que qué Ruby? Me está diciendo que hable yo con Wendy. Yo ni la conozco. ¿Tú la conoces? A Wendy sí. Me está diciendo que yo hable con ella. Yo qué tengo que hablar con ella si no la conozco, mamá. Mamá. Y a Wendy sí. Como tú no la ayudaste Que yo la ayude Yo como la voy a ayudar mami Sabes que apenas vamos abriendo esto Apenas está jalando el Ya sé, no le hagas caso mándalo la Ahorita le voy a mandar mensaje a tu papá O márcale esto a tu papá por favor A ver dime a ti qué te dijo ma Para yo estar en el caso vi que es un ¿Está? ¿En neta ya salió? Ahí se oye la pinche voz del joto ese no tú le escuchaste sí pero lo quiso pasar por teléfono que habláramos como gente civilizada que de mujer a mujer no nos íbamos a entender un transexual te dijo eso ajá cómo crees más o sea que le está dejando y el niño qué culpa tiene o sea otra vez lo mismo qué más te dijo ¿Eh? no yo le yo le dije que no las iba a pagar y no vas a hablar con él no vas a decirle nada mamá a quién Apoyo, ya se lo dije. O sea que aparte de que está pendejo, le gusta que le den al cabrón. No sé. ¿sí? Ay, ma. ¿Y ahora qué hacemos? Una foto de Jotísimo. Lo no voy a anexar. A mí me duele. ¿Qué, el ¿qué te el dijo todo? Ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo lo conoció? ¿Qué onda? Tú no hagas coraje, ya ves que estás bien mal. Es cliente de ahí, es su cliente de ahí de la combi. Pero fíjate, es combi y ese güey me dijo: que lo conoció en el taxi? ¿Y qué vamos a hacer con Wendy, mami, con el bebé? No sea, Aleida. ¿Por qué tengo yo que solucionar los problemas de ustedes? Primero hay que agarrar este cabrón y encerrarlo ¿Lo vas a encerrar? Sí Es más, mira pues a hacer una cosa así, ahorita Se llama le pues, ¿qué hiciste, güey? Que no me está bien, me anda buscando a Néstor Ajá Si pues usted dijo que me está mandando y manda mensajes Que quiere que yo me traiga a Wendy para acá No, está pendejo Ay, ma, puras pendejadas Si no es una, es otra Ajá ¿Qué sí, te le voy a mandar mensaje a tu papá? Ahorita, mira, me está mandando un mensaje Que por qué le colgaste Que hable yo contigo Que le eche la mano Que agarre el pedo, que la neta está enculado Pero pues yo no, qué le digo, no, mamá No, no, no, no, no no No, no más, dile. Además, ni le digas nada de la neta A mí déjeme de empate Dile que a ella se me subió el azúcar Que yo no sé Ajá Espérame, me estoy escribiendo, quiero que te pregunte algo No me cuelgues, mami Espérame Ay, no se pasa este cabrón De plano no se dice? pasa Me dicen dice? que te pregunte Ajá. Que cómo se escucha el panda show Oye, a estás en las estás en las bromas <risa> Araceli estás en las bromas del Panda Show Ay, qué Araceli preciosa dos puntos y aparte la broma es de Mario en realidad tu hija Leida no tiene nada que ver en la broma pero debido a que no quisiste platicar con Rubí y mandaste a Mario a la chingada tuvimos que recurrir obviamente otra estrategia Ya hasta me dolió la cabeza, mi novio me va a mandar a la chingada Ah, ¿tienes novio, Araceli? Claro que sí, pero ahorita ya le platiqué que mi hijo me salió puto y imagínate <risa> <risa> A ver, vámonos por partes Conforme ahora, yo creo lo voy a regresar Oye, Araceli, ¿qué edad tienes, mija? Voy a comprar 50 años Oye, ¿y a tus 50 años cuántos hombres llevas en tu cuenta? Nada más el papá de mis hijos y otra pareja con el que dure 20 años. Ah, el papá de tus hijos, este, otro veinte. Sí. Y digamos, ¿este es el tercer grande hombre que llevas en tu vida? Así es. <risa> Mira, bueno, órale. No, estoy diciendo el tercer grande hombre que tienes en tu vida. O sea, el tercer pito, pues ya, para acabar pronto, para que me entiendas, o sea, para pa que sientas el idioma elotero, chinga, o acá. Bueno, a la mejor oficiales, no sabemos si por ahí te hayas aventado tus canitas al aire, ¿no? Están oyendo a mis hijos y mi yerno. Pues, ¿Qué tiene? Pues, ¿Qué tiene? Si ellos también tienen con qué y cómo, pues tú también, ¿no, mi hija? Pues digo. No no, no, no, no, Oye, ¿cuántos, no, no, no, no, no. ¿cuántos hijos rando, tienes? Pero no trompudo ¿Cuántos hijos tienes, Araceli? Este, tres. ¿Tres? ¿Y del mismo hombre? Sí, sí. Como decimos en el barrio, del mismo palo claro. No, no del mismo, fue de tres palos diferentes Ándale, bueno, eso sí tienes O sea, del mismo palo, pero con palos diferentes Ah, mira, eso está bueno. Claro. Oye, te pongo a Mario que sí, la neta, muy pendejo yo, yo, yo creo que desde el principio Pero Mario, aquí está tu mami Dile pero por qué Rubí le hiciste porque la broma Es una combi colectiva, no es un taxi Bueno, ¿qué, sí, ¿qué sí, quieres? No Ay, bueno, la, disculpa basta Buenas noches, basta señora, basta habla Rubí Yubi, discúlpeme, lo, lo que pasa es que ando con diferentes sombras. Entonces, este, pues la verdad es que no estupe. Aparte, aparte su hijo me, me dijo que era, que se dedicaba al transporte público, no específico. Entonces, ah, yo también me apendejé, Disculpe. Ya sabe que a uno, a una suegra, a uno también se le pega lo pendeja de repente, ¿verdad? Ay, bueno, la pendeja, pero no sabe. Mario, dile por qué la broma de tu mamá. porque sabía que no sé, sabía que sí me iba a creer que vivir con un no espérate un es que no no es que no, no se no, dice no, no se es que, dice así Mario claro, no es tanto no es tanto el que esto fuera a, a vivir con un transexual. no no no yo respeto a los géneros y todo no claro como debe pero, de ser pero pero este pues no como que me va a dejar a mi nueva embarazada en mi chamaquito y luego darse cargo no pues mira qué pantalón tóxico Entonces... Tiene toda la razón, pero también sea honesta, no le gustó que fuera una chica trans, no le gustó tampoco, no le gustó. No pues no, que no, fin, no oh, sí, señora, pues qué, a usted le a usted le ha gustado los que ha disfrutado, ¿no? Porque ah, claro. Mario no, pues digo. También tiene derecho y tiene por es dónde, que no o no, que Mario. Los rumores se han ciertos Si tenía yo un hijo foto. Soquito, loqui, no manches. Hay rumores, neta. Justito, pues sí, a veces siempre le he conocido pura mujer, por eso. No me lo vas a creer que ya está sudando, panda. Ah, es que Dios. yo soy diabética y ya me estaba doliendo el estómago. Mira, qué bueno, qué, qué bueno, para que vea que sí tiene estómago, eso le pasa por, por locudita preciosa. Bueno, muchas gracias, Aleida, de verdad, por apoyarnos en la broma. Mario, ¿algo quieras que quieras decirle a tu mamá? No, nada, que ya no amanece qué? ¿Qué, ¿Que ya qué? Que ya no me porque ya me iba a echar es lo que estaba diciendo. Ah, que ya no te anexe, yo que ya no manece, yo no mades en qué o cómo. <risa> Algo que quieras decirle Rubí a, a, a tu suegra. Buenas noches, señora. Soy Rubí. Pues, pues yo la verdad es que sí estaba muy contenta de, de ser el chilorio de su hijo, pero me dio que me haya colgado el y que me haya dicho pendeja. Creo que no nos conocemos, pero que me haya dicho pendeja, eso sí no se lo voy a perdonar. Sí se manchó, Araceli, ¿eh? Se manchó. Dice que no tiene nada en contra de nadie, pero le dijo pendeja y eso sí como que está medio complicado. Familia, Mario, Aleida, Araceli, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda, a toda máquina, máquina, máquina. 553-726-3482 Bueno, estoy de regreso en este viernesito 26 de febrero del 2021 Programita 627 Del Panda Show Para Claro Música, redes sociales disponibles para ti Facebook, Panda zambrano 25 Twitter, arroba, una broma Si tienes correo electrónico utilízalo quiero una broma yahoo.com mensajito vía WhatsApp 553 pandita de todo el país 800 pandita desde los Estados Unidos 855 26 11 804 y en esta noche de viernes estoy con Roberto hola Roberto buenas noches cómo está Roberto buenas noches, hola Roberto dónde andas que hay mucho ruido Roberto aquí apenas bajando del camión del autopista no me digas que va regresando de la chamba qué onda Roberto apenas ¿Y qué tal? Cómo, ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Padre o hay medio gachupín? Pues hay dos, dos. No me Hay dos, dos, hay dos, dos. Paquita Lilianes, ¿a quién la bromita en este viernes, carnal? A mi tía. Quiero hacerle una bromita. A tu tía. ¿Y cómo se llama tu tía? Se llama Anel Citlali. Anel Citlali. ¿Y qué bromita para la tía? Es que mira, te platico, Panitag, hace como cuatro meses, tuve una discusión ahí con unos policías ahí por Itacalco, en un metro, particular. Yes. Y ahora es que me encerraron Salí bajo una fianza de 13 mil pesos Órale, pues, pero qué qué discusión tuviste con esos polis Para que te hubieran metido esa fianza Pues nomás me agarra madrazos con, con uno ¿Pero qué llegó? ¿Te agredió? ¿Te quería acusar ah. de algo? ¿Qué onda? Es que ya ves, ya ves, con uno anda Ahí es borracho, no hay No hay nadie que le ponga una regla Ah, o sea, había alcohol, <risa> alcohol de por medio de tu parte Sí, pandita ahí. Me puso agresivo y salí perdiendo. ¿Y, qué, ¿Y el policía te la partió o se la partiste? Pues creo que ahí nos vimos. Ah. <risa> ¿Sí se agarraron cañón, este, Beto? No, fue ahí poco, pero pues ya que llegan todos los policías. Llegan a montón. Y te echaron un montón, buenos chistes que te llevan ahí al Ministerio ah, Público ajá. y te ponen una fianza de 13 mil, ok. De 13 mil pesos, ajá. ¿Y luego? Sí, pues... parece bueno, sí que querían mandarme al reclusorio porque estaban aferrados a los policías, querían, me metieron varios delitos, iba, en total iba a ser 35 mil pesos de multa. Ajá. Pero ahí los abogados que me llevaron pues bajaron un poco el monto. Okay. ¿Y, ¿Y sobre qué te querían acusar? Pues eran como ocho delitos, de los cuales nos quedaron cinco de los más ligeros se podría decir. Y los más quedaron cinco, cinco, cinco. ¿Y qué delitos te echaron? Pues si nada más fue una bronca, no digo, obviamente en estado interesado de verdad, pues sí, ¿qué agresión? qué, ¿qué más? Te... Que. Daños a la propiedad, eh. Opresión al arresto, no, puta madre. O sea, te inventaron ahí un chorro de Ajá, cosas. sí, un chorro, sí. De... Para. Para, para okay. meterme al mote. Ok, Pero bueno, ¿qué más? Ah, ¿Vives tú con tu tía o te llevas bien con tu tía y ella se enteró? No, por el momento ahorita me estoy quedando en su casa de mi tía. Ajá. Ahí estoy viviendo ahora, pero después de esa discusión, como unos 15 días, llegué tarde. Y Ajá. se preocuparon por mí, pensaron que ya había, me habían encerrado otra vez. Y, y como me estuvieron marcando, pero se me acabó las pilas Ajá. Cuando llego a casa ya estaban todos llorando y pensando mal. Y cuando te vieron, dijeron ¡Ay, hijo, qué bueno que <risa> llegaste a me <risa> Pues casi, casi panditados ¿no? me dijeron ¡Ay, todo hasta <risa> el... ¡De dos segundos! con el susto Sí, ya saben, con, siguen con el susto Y como tendría que ir a firmar ahora sí que Unos papeles que me dijeron señor, que ahora sí que mi le pues puesto importancia Y que me iban a mandar papeles para ir a firmar Okay. Pero, pues hasta la fecha no ha ido. Perfecto. ¿Y, y, ¿y, por no has ido? ¿Y por qué no ha sido y por qué no ha sido firmar esos documentos? Ah, porque no sé, pandaren he hecho, güey. Bueno, lo bueno es que lo aceptas <risa> Ok. ¿Y todo esto se llevó en dónde? ¿En qué ministerio eh, público? En Instacalco 3 En Instacalco 3 Ok. ¿Y qué le quieres decir a la tía que te detuvieron y te van a llevar otra vez? ¿Qué onda? Como, como ahí dejé todos los que son mis datos, saben dónde trabajo. Ajá. Y quisiera que, que le marcara haciéndote pasar como por policía Diciéndole que Llegaron a mi trabajo Y con una No sé, un papel donde me arrestan ¿no, eh, eh, Sí, una orden de detención No, claro, espérate sí. No, no, vamos a hacer lo mismo Pero al revés <risa> Tú ahorita ibas en el transporte público ¿Por, por dónde estás ahorita? ¿En qué, qué es parte de la ciudad? Aquí en Valle de Chalco Bueno, estás por Chalco Le ¿Cómo? dices a la tía que ahorita ibas en el transporte público Llegó una unidad de la Procuraduría Le pintas una de esas de novela Se cerró el carro de la Procuraduría Paró el transporte público se subió, se subió Y llegaron con una orden para ti ¿ok? Pero ya no te van a llevar a Iztacalco 3 Sino que directamente te van a llevar a reclusorio Obvio, tú, tú hablas prácticamente para informarle ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces le avientas todo el, el rollo, te avientas la lágrima, la preocupación. este, Nada más me dejaron hacer una llamada. este, No se preocupen por mí. Háblale al abogado. No sé si tenga el teléfono ya del abogado. Yo te voy a estar fregando de tal forma de, de, de propiciar que la tía este, me conteste y después le pedimos un varo para que te deje libre. ¿Te parece? Ah, wow. Esta tiene que salir chidísima. A ver, Es Roberto qué? Roberto Carlos. Muy bien. Entonces es porque no has ido a firmar y aparte por los cargos, etcétera. Ok, listo. Tienes que aventarte buena actuación, ¿de acuerdo? Empiezas tú, empiezo yo No, empiezas tú. Empiezas tú. ¿Qué tal, qué tal se actuar, vamos a ver? Ah, pues tiene que salir machín, compadre. 26 de febrero, fin de semana, las bromitas están en tu aplicación de Claro Música. Hola amigos de Panda Show, soy Ana Paula, les mando millones de besos y los quiero. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Mm, bromas. Ya se armó una broncotota, eh. O sea, varios judiciales, acuerdos de transporte público, IVA, se cerraron, se subieron, te agarraron. Te van a llevar directamente a reclusorio. <risa> Bueno, ¿qué pasó? Estoy en problemas. ¿Otra ¿Cómo vez? Estás? Sí, es que me agarraron aquí en el camión, venía para la casa. ¿Y luego? Pues estoy aquí, eh, aquí por donde está el eje 10, me atoraron en el camión. ¿En el eje 10? Ajá, aquí por ahí, aquí por el eje 10 venía, después en el camión y se ronda una, una patrulla que tiene una orden de represión conmigo. Sí, es por lo mismo. Este, entonces, ¿Y a dónde te van a llevar ahorita? No sé, ya me llevaron a la patrulla y ahorita me llevaron aquí en las calles, No sé dónde está, yo estoy con el pinche policía que... A ver, pre pregúntale, ¿no? A ver O a ver, pásame al policía contigo. ¿Ya le bajaste? ¿Ya le bajaste? ¿Ya te pusiste menos sabroso? Sí, ¿Ah? pues sí usted? le bajaste? ¿Ya le bajaste de huevitos o te los bajamos? ¿Sí? ¿O qué? Sí, ya Le paso a mi tía Oficial Santibañez, Procuraduría quiere hablar. Este, buenas noches, habla su tía, dígame, este, ¿por qué delito lo detuvieron? Varios, ¿usted sabe que él estuvo detenido? Tenemos ¿Sí? una orden de prisión, Debido a que los documentos que él tuvo que haber firmado no los ha firmado. Este, ¿Sí? obviamente está tratado de llevar a la ley. Ya, ya no se va a llevar, él estuvo detenido en Iztacalco 3. Sí. Eh, directamente tenemos la hora de llevarlo al reclusorio y hacer presentación este, ¿Usted qué? ¿Ahorita dónde van, perdón? Usted, estamos en el eje 10, usted, qué Ale... familiar, es su madre, quién es usted, identifíquese ¿Al, al eje 10 llegó? Identifíquese Sí, yo soy Anel Plali ¿Qué relación tiene con el, el señor Roberto Carlos? Es mi es sobrino. sobrino ¿Y qué pitos toca en esta situación? ¿Perdón? ¿Por qué, ¿Por qué insiste en hablar con usted? ¿Qué pitos toca en esta situación? Oiga, no me hable así, ¿eh? Como que hablando solo normal No me hable así, por favor, ¿eh? ¿Cómo quiere que le hable? ¿Estás hablando? Sí, dígame. Bueno, ¿quién ¿Sí me puede decir su nombre? Comuníqueme con la mujer, comuníqueme con la mujer que está hablando, oficial Santibáñez. Comuníqueme con la mujer, la tal Anel. Comuníqueme. Pero hable con respeto. ¿Está hablando favor. con respeto? ¿Sí? A ver, usted también qué pitos toque, identifíquese, ¿qué ¿Es, ¿Qué es esto? usted voy voy a a identificar contigo? ¿Quién es usted? Por eso ahorita me voy a ir a identificar contigo. Con usted se dice, soy es oficial. Que hay que, hay que Vámonos nada, respetando. No me puede cabrón, tutear usted, es semejante ya. gata. Está de hambre. Qué vea. bueno, grábeme Quiero respeto, le estoy escuchando cómo está hablando. Ay, Habla de respeto. Hablan, ¿Qué respeto? Si no respetan. Pues nada, te estaba diciendo mi hermana, nada más te preguntó a dónde lo llevaba. Te dije ese yo le estoy diciendo, Que qué pitos toca? ¿Quién te dijo que toca? Y que por, por eso. Tocas? Y por, eso, y por eso ya se puso indignada, se reflejó, se ve que hace mucho tiempo no le dan razón, situación. Por favor. ¿En dónde dices que lo tienes? ¿En el eje 10? En el eje 10. Ok, pues vamos a esperar ahí, ahorita vamos para allá. ¿Y, y, y cómo quiere que lo espere? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? ¿Quiere que le espere? A ver, pues dígame si vale la pena esperar o no. No puedes hacerlo. A ver, ¿para qué quiere que le espere? Vamos ¿Para? a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. Claro que sí, señoras ¿cuánto, ¿Cuánto aquí quieres, tengo? Dime? Aquí tengo la orden de presión ya le leyó el señor. Aquí la tengo. Dime Ayúdeme cuánto, a ayudarla. Vamos eso? primero. Primero yo me identifiqué, oficial Santibáñez. Ajá. Yo ya me identifiqué. Identifíquese si quién es usted. ¿Qué relación tiene con el detenido? Bueno, nosotros. nosotros él, él vive con nosotros aquí en eh, el bien. Valle de Chalco. Muy bien, muy no bien. No tiene papá ni mamá él. ¿Qué relación tiene con el detenido? Este, él vive con nosotros, no somos familiares directos, pero él está con nosotros Ah, no son familiares directos, pero le tienen aprecio. Sí ¿Está consciente que la semana pasada fue detenida en la delegación Iztacalco en el 3? ¿Ahí estuvo detenido? Sí, de hecho nosotros pagamos ahí un, sí. un, más este, más un, de, un más dinero Más de 13 mil pesos de fianza Así es Ocho delitos se lo bajaron a Quinco ¿Sí? sí Golpeando a un oficial y daños a propiedad sí, sí. de la nación Esa situación, sí. sí Bueno, el señor tenía que firmar documentos que jamás se presentó a hacerlo. Ahí estamos de acuerdo, estamos conscientes. Eh, sí. Bueno, el juez giró una orden de aprehensión, por eso lo estamos detenido. Como un reincidente, no podemos llevarlo a la algo que tres directamente reclusorio. Y ahí va a seguir el proceso detenido. ¿Qué va a pasar? Lo que determine el juez. Yo solamente cumplo órdenes. Ahora, ustedes están habitados esta situación. Quieren ustedes enfrentarlo ante un abogado y ayudarle al, al señor? Sí, sí, nos puedes ayudar también tú. Bueno, pues a ver, póngase guapa, mi chula. Le escucho. ¿Cuánto, cuánto es lo que lo que nos pides? para que Su nos... boca, su boca es mi límite. ¿Cuánto, cuánto, ¿Con cuánto cuentas, Anel? ¿Anel? ¿Con cuánto cuentas? No, o sea, dice que yo ponga el límite. Mira, ahorita lo que tenemos nada más es dos mil pesos. ¿Sí? Mire, sí, sí, sí. Si pudieras echarnos la mano ahorita, usted, usted, usted, ustedes, ustedes, voy a pluralizar porque ahí hay otra señora. Ustedes se pusieron muy enojadas, ¿sí? Yo nada más le voy a decir una cosa: no me ofenda. No me ofenda. Está bien. Porque si estamos hablando que el señor, ¿sí? Pagó una fianza de 13 mil pesos, Ajá. no me ofenda con 2 mil. Porque mire. Sí, dígame. Él, la presentación es el reclusorio. El juez lo va a seguir en el reclusorio. Todo el seguimiento, todo el juicio lo va a seguir en el reclusorio. Mínimo, va a estar seis meses en cana. Ajá. Mínimo. Entonces, no me ofenda. Disculpe, no nos ofendamos. Disculpe, no nos ofendamos. Disculpe, sé que estamos en épocas de crisis. Televisiones, refrigeradores, automóviles, pollitas. Dígame. Es que no, no no contamos con automóvil, nada más. Ahorita que tengo yo dos mil pesos a la mano. Televisiones planas. ¿Perdón? ¿Televisión plana? ¿Tiene algo plano? Eh, Quiero una televisión de plato. En los instantes. Si no lo recluye al reclusorio, se lo llaman a reclusorio. Tiene un orden de eh, Este, si, si yo ahorita consigo una tasma de 29... ¿De 32 pulgadas me la reciben? No, 32 ya no es lo de hoy Lo de hoy es de 50, de 50 para arriba ¿32? Se consigue cualquier esquina Por favor, ¿es el único plano que tiene? Sí ¿Cuál es de despensa? ¿Cuál es de despensa? ¿Androids? Me, me, me, me, puede, me, puede, me puede esperar unos 5 minutos creo, Que veo que es juntos Y ya le, me, me puede marcar para decirle Señora, ¿cómo 5 minutos? Nosotros, nosotros se hizo la llamada hace una hora ¿Sí? Nosotros tenemos mucho trabajo y todos tenemos cinco órdenes de detención. De, de ¿Sí? Ven ahora, por favor. O sea, tengo que apurarme. Entonces, imagínense lo que. ¿Para que... qué? Yo le voy a pasar aquí al detenido. Mejor las cosas como están, quédense con sus otras cosas. Y directamente al reclusorio, al de Santa Marta. Ahí lo vamos a llevar. Ahí va a ver a su familia. Roberto. Nuevo arreglo. Nuevo arreglo a Santa Marta, güey. Tu familia está bien jodida, güey. Está bien jodida. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada, es una, bien, una bien, televisión bien. de 29 pulgadas, por favor, pues ¿qué pasó? O sea, dos mil pesos, por favor Dice que no tiene nada plano, yo un que nada más hasta las nachas ¿Pero por qué? ¿Qué? Oh. Oye, ¿no? ¿sí Bueno, dime ¿Qué policía es la que te está deteniendo? ¿Es del distrito o de, de, del, del Estado de México? ¿Es policía del distrito son? ahí Mártenle, como cuatro, cuatro patrullas fíjate el número de la patrulla. Ya, ya, ya lo tengo ¿Qué ¿Qué está ¿Qué somos, somos policía del departamento 512. Aquí es eso? policía del departamento de 512. Habla de mi O a tu tía Verónica, a tu casa. De policía del departamento 512, dice. Ajá. ¿Ese? Pues es que nosotros es lo único que, con, con lo que se cuenta, Carlos. Porque me están pidiendo ese dinero que dice que... que, que quieren de 15, 20 mil pesos, dicen. ¿Cuánto? 10, 15 mil pesos, dicen 15, 000, que... ¿Que quiere 10 mil o 15 mil pesos el patrullero? Por mínimo, dice, para que me dejen 10. Ok. Espérame, te voy, a, te voy a pasar, Alejandro, no cortes la comunicación. ¿Vale? Hola, la Jorge, mi hermano, dile que necesito. A ver, mi chavo, ya estuvo bueno, no más tiempo, ¿eh? por favor. Sí. Eh, entonces, entonces, ahorita yo le aviso a tu hermano... Bueno, ver, bueno... Dígame, dígame, oficial. A ver, ¿de qué se está tratando esto, señora? ¿De estamos qué se está tratando, tratando, tratando de conseguir el dinero, oficial. Oh, sí, pero pues es, aquí aquí no estamos para estar soportando más tiempo. ¿Hay o no hay? ¿Arreglo o no arreglo? Eh? Sí, sí, ¿dónde, ¿dónde lo veo? Bueno, ¿cómo quiere que nos, cómo quiere que nos veamos si ni siquiera usted ha dicho de qué se trata? Bueno, ya le dije que sí, estamos tratando de conseguir el dinero... Pero dígame, ¿dónde lo veo para que... Por, para pero que... consiguiendo qué, pues, hable claro, contundente Recuerde que, que, que cualquier negociación debe haber de dos partes De dos partes A ver, dígame El teléfono A ver, dígame Bueno, bueno ¿Qué no la... Yo, Alejandro, ¿qué pasa? Tarde? Pues son todos de... Otra vez estos güeyes de los... De ahí Ajá. del ministerio, pero ¿Qué es patrulla normal? Sí, pero son otras patrullas atrás ¿Pero dónde estás? ¿En el eje de 10 y cuál? Pues se metieron por unas calles, no sé dónde. Ya que estoy parado fuera como de una clínica o algo así. ¿No es el bueno. psiquiátrico? No sé, no sé. Mira, fue no, es no abusado. A... Fíjate, ¿qué hay de ahí? Y ahorita voy yo, de volada. Pero necesito ver qué es lo que hay ahí cerca. Es que no, no, no sé. Es que esos güeyes hacían. quedan así. Es que acorralados, estoy en la banqueta, nomás se ven como, como rejas verdes o algo así. Pero no es ahí sobre la del Eje 10 No, no, en el, el, el Eje 10 no parece que van a llevarme a Chapalapa Y que hay directo a, al yo al de Santa Marta Al de Santa Marta sí. Algo se le están diciendo A ver Bueno, sí, bueno. Comuníqueme la señora, no quiero hablar con usted De habla con dos señoras que hablan, no con un tercero Por favor, muévase Si no quiere que cuelgue el teléfono, comuníqueme a una persona Pero, ahí Espérame tantito espérame, espérame, espérame, Cállese tengo la tengo boca, poco. por favor, por favor, a una de las señoras por eso Usted no tantito. tiene nada que ver aquí, cállese la boca, por favor por eso. A la señora, a la señora en él, por favor, que le empecé a hablar Órale, pues Muévese, movidito Espérame tantito Movidito espérame. ¿Oficial? Bueno Mira, le llevo diez Órale, diez ¿Sí? Sí Ya, Díganme, sabe quién, ¿dónde lo veo? Ya, ya, ya sabe, ya, ya me identifique A ver, dígame quién soy yo ¿Dónde lo veo? Yo y mi, y mi cuñado, el que contestó ahorita El oficial, ¿qué? Le estoy preguntando Para que no se Santibáñez. equivoque es usted el, el oficial Santibañez. Ya sabe dónde hable, ¿no? Sí. Soy el chico del departamento Identificado okay. como el 512 Como el 512, ok si el, la el 512, cuando llegue le voy a hacer una pregunta Sí Y espero me la responda Sí ¿Cómo sigue el panda show? Que esta es una broma ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡Qué broma! ¡Fue broma! ¡Zoquito ¡Ah! loqui! ¡Ay, pero se le cortó a Roberto! ¿verdad? ¡Se le cortó! El primo hermano cuñado nos entró muy salsa y le bajamos pero los dos botones ¡Roberto! ¡Roberto! Roberto bueno, ¡Roberto! bueno, ¿Por qué colgaste, güey? Se colgó, se acabó. Oye, pero al mismo tiempo se cortó tu llamada y se cortó la de la tía. Oye, las tías te la van a hacer de emoción. Sí, ¿verdad? ya, ya están bien aquí. Espérame, vamos a marcar. Ya les decimos Va. por qué. Ya les dije di de la broma, ¿eh? Vamos a marcar. ¿Entras tú? ¿Entras tú? Claro, música. Mm, bromas. ¿Ya saben de la broma? No. Ya. ¿En qué momento se te cortó entonces? ¿No escuchaste cuando les dije que ¿cómo soy el panda show? Sí, sí lo escuché, pero de volada se acabó, ¿eh? No. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué pasó? Es una broma, tía. ¿Eh? Es una broma. ¿Quién habla? Roberto, Carlos. ¿Cómo crees? Es una broma, no mames, es el panda show. <risa> es uno que... ¿Cómo? Es una broma del panda. No mames. Fue broma, fue broma. ¿Vas a ver, cabrón, eh? Este pendejo. Tenía <risa> trapo. Tía, tía. ¿Tenemos que coger ese? Oye, soy el panda. Hicimos una broma, no la pedí. Soy su hermano de Carlos Hola, ¿cómo te llamas, amigo? Manuel, Alejandro Oye, ya, ya quieres estar de mi tiche, ¿qué tal te bajé dos botoncitos? ¡Cállese, cállese, que culero que Oye, oye, que la broma originalmente Madre. iba para Neil ah, qué ruidote! A ver, vamos a identificar de qué línea es, por favor Oye, este... Mauricio, ¿cómo se llama tu hermano? Bueno, Salve. Manuel, Manuel, muévete a la base del teléfono, por favor, Manuel Sí, es, la, es el teléfono de Manuel ¿Es un teléfono inalámbrico? ¿Tienen teléfonos inalámbricos? Sí, es teléfono inalámbrico <risa> no. razón Manuel, Manuel ¿Qué pasó? Lleva mi apellido y juega con él ¿no? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Nada, nada, nada, nada, nada. cómo? <risa> Oye, Manuel, pásanos a Nel, por favor. Hola, tía. Estaba ah. hablando, espérame. Oye, una fue la tía Nel y la otra tía, la otra mitiche, ¿cuál era? Era ah, la tía Carla. Ah, la tía Carla. Sí, ah, te la paso. sí. Bueno, bueno. Sí, una broma, no es No es que tuvo él un problema así. Imagínate, ya nos andábamos moviendo ahorita para conseguirlo y todo. Tía, tía, buenas noches. Hable el Santibáñez. O, oiga, ¿Sí? sí, escucho lo que le dije de, de, de, de, de que soy el del 512. ¡Ah! ¿Sí? Sí. No, no, no manches, me cree que sí, te sabroso, eh. <risa> soy soy el chico Hola. del apartamento 512 este santi <risa> Tía, qué broma le hizo el sobrino Aprovechándose todo lo que pasó De que lo detuvieron Hay que ser Hay que ser menso, pero no tarugo, tía No, es, con... no, es que son es mamadas Así de que, en mi carnal, ahorita es mi carnal Este cabrón, sale con sus mamadas de. Ya pasó por eso y sale con unas Pendejadas de que no, no Jorge, van a Manuel, ¿están molestos en tu casa, Manuel? Pues soy Jorge, yo soy tu carnal mayor. Ah, tú eres otro, ¿qué onda, Jorgito Habla el panda Jorgito. Jorgito. Jorge. Están rebabosos para hablar por teléfono. No, pero caño. Es que ya son varios. Manuel, Jorge, Anel, Carla. Pues ya se reunieron todos. está mi hermano Jorge viene del otro lado. Pero ya se reunió toda la bandera, ¿verdad? Bueno, pues quieres hacer. Soy otra vez yo, su tía. ¿Qué onda, tía? Hable el chico del departamento, tía. Ay, ahora sí me van a hacer diabética, eh. Bueno, pues dime por qué la broma, Roberto, ya despídete de la familia. Sí, ahorita, ahorita Para que, que venga, el aquí el vamos miedo. a agarrar entre todos. Para que se le quede miedo y que no me va a pasar nada. Simplemente soy Superman y. No. <risa> Roberto, no digas tal No, Nada más <risa> no, no, para que no, se dejen de preocupar un poquito. y Se rían, porque están donde amargados. Dicen que, dicen que uno está amargado, pero son ellos. Oye, pero porfa, no seas irresponsable. Digo, si ya cometiste el error. De emborracharte, de golpear al policía, de meterte en problemas. Ya la familia te sacó, te apoyó, te ayudó y tienes que firmar los papeles. El único Superman soy yo. ¿Quieres ver mi ese? Te lo demuestro. No. no, no, no, ¿para qué? No, Roberto, neta, pues ve y cumple, si no, si te vas a meter en broncas. <risa> sí, bandita La neta, prométemelo. Lo no prometo. No. Prométemelo. Prométemelo. Prométemelo. No. <risa> Pero sácamelo. Pero sácamelo. <¿Prosácamelo? risa> prométemelo. Pero sácamelo. Ay, ay, ay. Bueno, qué botana, viernes 26 de febrero del 2021, señores. Ya nos vamos.